Son un estado mental salir a carreras Pienas de chen Probarte con las amigas de siempre Y con las que viven de fuera O habieron de marchar hacer una gambada por los azotes, Sentir folk por todo Zorrer al aire libre Son la más parte de las cosas Que contribuyen a creyar Ese estado mental Y que tantismo mogolle me fan es lo que hay? El tocino de la paella En un concierto de Isorray Es lo que hay Es lo que hay El tocino de la falla En un concierto de Sorray. Estos pilas, os de 2015 Estaron unos más Con todo lo bueno y lo malo quiso querer quiere decir Muchas cosas, buenas y malas, continuaron igual Atrás, tal menaiga en principio a cambiar A muchas nos tocó de treballar Bellilla, pero regular que todas tenemos Bella al cordanzate a recontar Porque, cuando repasamos esas fotos dos pilas Siempre te trobas como el concierto Capazo, ver borina o inte que remerar lo que hay, es lo que hay, y, hay mes que may, y en un concierto. Habíamos de soportar, como no, a besar mal de unas fiestas que no hay coincidencia que sigan de vez que hispanida y eso se nota. Desde cazurrismo mariano el cortista, de Cacuñarcato, cato legista, hemos tornado a aguantar los carteles de Osborne y Arevalo, o Rosario de cristal, o sabiendas do ejército, hasta en Queren el balcón y así asinas asinas. de estrella a estrella se fan y se resaca pilarista que marca la fin de verano en principiando la gorrada que eleva tactos más casés las zorreras en vas con las bancadas plenas de montañas de abrigos las cursas por los monts de colos y cuya de new toca principiar los cursos y a clase de aragones y creo que sí toca a principiar a prestar os veníos pilas es lo que hay sombrero bandera Y en un concierto de esos nos hizo a la romareda, toda la gente les grita. Al final mezclaron gaitas con voces de futbolistas. Luchando We, en tierra de Barrenaos, en De Estrella Estrela Toturnilla de Radio en Aragonés, repasamos, debatimos y charramos sobre pilas de 2015. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Unos litros y unos maíz en. Lo que hay, unos litros y unos más en un concierto de Sorray. Y si por un casual ya estás quitando, oíste Tierra de Barrenaos Radio, pero no sabes de qué va a todo esto y que ye Tierra de Barrenaos, todos recordamos que hay un blog, Tierra de Barrenaos barrenao.blogspot.com, y que en más, pues también tenemos, tengo, Facebook, Twitter, Instagram de Faunraté, Bueno, un ratito, un mes eh, Youtube y Flickr O sea, pedazo de redes sociales <risa> Unos litros y unos maíz En un concerto de Sorray Es lo que hay Es lo que hay Unos litros y unos más En un Y en cara que podría estar dos horas sentiendo esta canta a vuelta y vuelta, yo creo que sería una amiga aburrida que nos ha escuchado y antimas hemos venido aquí a charlar en aragonés y no pasa en alemán. Así es que, que como no, en pilas una de las cosas más importantes es trobarte con, con las amigas y, y charlar, que ya lo que a hacer, güey. Y Taisho, pues nos hemos venido aquí una ripa de Chen, yo creo, casi eh, y, bueno y sin y, casi y, y, y, y, el programa que más que más Chen vía convidada. Imos a a por la mía por la mía izquierda, por la mía cucha, por la mía zurda, por las tres con una llave ya, ya conocida de de o programa que repite tripite, bueno que casi casi ya la ímos a meter en, en lo mismo clamamiento a los fijos indefinidos que facimos con Armando que creo que sí, Tamara. Hola, buenas tardes. Atra, jo, qué expresiva. Eh... Escueta. Hombre, la resaca de Pilastio, tío, que esperad. <risa> en cara, en cara. Eh, una persona que, que debuta por fin en, en Terra de Barrenaos, que ya ya caleva que, que venís y que, y que tenemos hoy de de sentirla per aquí y ya, ya he sentido la suya voz per ti, que ya Elena, buen día. Hola, Buen día. otro que repite, que, que este así que lo tenéis más en ti, tanto de Tierra de Barrenaos como de radio Radiotopo en, en general, que lleve Pixel, Rubén Hola, buen día a todos y todas. Y por ahora tenemos también a, a Mario, que este sí que también lleve lle nuevo en Tierra de Barrenaos, que Antimas no le veigo porque me tapa la pantalla ahora. Hola, hola, hola, buen día. Y que antima, antima, pues nos traerá a, a un amigo suyo, que, que bueno, ya encharraremos, ya encharraremos. En así es, así así es. Hola, hijo. Es must ya nicht die letzte sein. Hola, hijo. Ein großes. Dan ganas de levantarse y brindar. Bueno, decíbale la rodilla en un en un programa de radio de otra emisora. Que las que fiestas dos pilar, pues ya una mica un quiero y no puedo en el sentido de que prevan de mezclar ese ambiente pues una mica más más rural por decirlo de, de bella traza no de, de las jotas de la fiesta en la carrera y tal con un ambiente pues más urbanita que decían, lo contemplaban con madrid y barcelona no. Y creo, en cara que no soy de acuerdo, pero sí que vi a bella parte de verdad en Osentiu de que, de que vi eso programa musical y vi a, y vi a de tono, pues facción la bromaísta de, de las Jotas, de las 10 días de Jotas Interpeñas que pasó por, por Facebook, que cuento lo que lo y mostoz, no y y de Traman, pues pues conciertos de, de pro calidad. Así final es que pensando en esto, pues se va a pensar, pues hizo de principio una mica charrando sobre los, los conciertos. Y, y sobre los conciertos, pues, tal los que fuimos cada uno, tal los que se nos quisto y lle, u tal los que nunca no se nos que esto y lle y los aborrecemos y nos avergüenamos de la nuestra ciudad cuando villemos que fan esos conciertos. No sé si había voluntario, voluntario, ta, ta principiar a la charla, ¿qué conciertos y fue, ¿Qué conciertos tos Fación hoy, ¿Qué lo lo que tos moló programa musical de, de Pilas? Yo la verdad que poco tengo que charlar de estos pilas Porque he cundido, pero poco Ya nos vemos mayores, hemos tenido una edad últimas las, las primeras fredos del año Y plebias Siempre te metes mal a ta te apilas a lo menos, así no es que poco he Yo no Así no es que más que charlar de dos conciertos Aunque soy estado, que la verdad que poco La verdad, fueras de que era, Puede estar que no he gastado en, en atro Sí, que, que, que le va a decir, a filo de lo que decibas que que cómo nos cuaca contimparanos, ¿no? Con Madrid u Barcelona, y más que más, cuando charlaban de ambiente urbanita. Yo, sí si me sé de contimparar con otra ciudad a charrar de ambiente urbanita, pues no estaría ni de Madrid ni de Barcelona. Y cal entender, pues, que sigan unas fiestas de, de carrera, ¿no? De, de ambiente rural, porque o, o porcentaje de gente que yo viviendo en Zaragoza, que tiene raíces de luas y altismo. Cuánta de lugares que nos siga viviendo en Zaragoza, hasta la ciudad, en fiestas. Usía que si hemos de. de concararnos con unas contradicciones de estas fiestas, que no siga la de la mía rural contra la urbanita, que siga, por ejemplo, cómo podemos ver complegar la fiesta con unas fiestas tan tan religiosas como estas. No no lleva. No, Zasca. No, no, no, no. <risa> Julio Y bueno, estiendo el concepto de la ronda de voltaña y de qué Pajunquera la, la ronda flógica eh. tío. Sí, la ronda floisa Es que oh, disco, oye. Yeah. Pues no. yo sí que yo sí que no cundí, pero guaire, porque estoy de treballar Y si fuera, ahí me he colado. No, no, no, no. no. Ah. no que... Y se oye mentira. mentira <risa> Jodo que no Pero tendrías. si no salía de Carpado de Ternosco y de la casa de COVID, por la iso, Madalena. Por eso. No si no. <risa> <risa> Aunque le va a estar bien. Y esto <risa> de treballar y fuera, y es muy todo duro, ¿eh? Nomás, como una cenicienta, tica doce de cada 12 de la y te acaso. casa, si no, maitinar y eh, pro duro. Pero bueno. Be sí. Ya te, te vimos más tardí, ¿no? ¿eh? O cabo de semana, eh, cabo eh, de sí, semana. Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Pero sí que sí que soy de acuerdo con, con Rubén cuando dice esto de las fiestas rurales. Pues sí que yo cuento que preván de hacer de unas fiestas y unas actuaciones y unos conciertos, tal hacen que, que, que lleve en Zaragoza. Pues is, a, a mitad de hacen que viene a estas fiestas, lleve dos lugares. Y no lleve que sea rural, y que los gustos de hacen son asinas. Uh -huh. Pues le van de hacer, pues lo que, que le masgo y le fa a la chentota, ¿no? Pa <risa> a toda la chen no a la chentota. Más que tota. más, más chentota. que más. Adito chentota. chentota. <risa> pa País de catetos. Más que más, sí. A error estaría a hacer unas fiestas hasta la chen que no, que no siga de aquí, ¿no? No íbamos a hacer unas Ojalá, fiestas que, que no. le cuaquen a la chen de, pero, pero bueno, de Nueva Zelanda, no y sé. ¿Y qué pasa con los hipsters como yo? que no, no tenemos derechos a, a, a cosa, o qué claro, si yo, no, yo, yo sí que yo no lo digo bien y yo so, todo jotas y todo sí. salterios y soy, si yo es, yo soy, es que ya, soy, si es que, ah, pues el salterio yo soy un pokepon con, con María de verdad que cal que viega pues está todos, pero somos profeitas a que todos os pilas vengan a los mismos grupos que país que atorachen le cuaca, bueno, puede estar, claro, la carpa de ternasco está ha plena. Yo he estado todos los días en la carpa del ternasco que así te bille. Pero pero claro, porque no, no. porque iba porque ibas ti, pues porque no había otra cosa, o sea, no oye que veigas ti porque me cuaque en los grupos especialmente, que porque a intro de todo programa y oye lo menos malo. Sí, sí. O sea, a ver, que me lo pasé muy bien y tal, pero sí que va a faltar cuando yo qué sé, nosotros por ejemplo, oímos muy a A fiestas, pues yo qué sé, en Donosti, por ejemplo, hemos escuchado grupos sobre buenos o en... o cuando nos dimos ta, ta Cataluña, o yo qué sé, o sea, había, y Yo recuerdo muy to, por ejemplo, no sé si todos recordad vos atrás, de, de Opilar Rock, por ejemplo, que se feaba en no Ocento Cívico de delicias Correcto. De cuando existía o canal 44, que se feaban muchísimos conciertos fuera de, pues eso, de Iso ¿sabes? Ahora que los estamos escuchando de... Puede dar conciertos no. que vienen la resta de la añada a Zaragoza, pero que no se fan, no sé por qué, en las fiestas, ¿no? Sí, pues pero también, sí. también vienen grupos y collas, pues buenas, en, en zonas también tampoco, no, la mina más de alternativas, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que, que, de verdad, que dura, mientras toda la añada, pues sí que vienen collas interesantes, pero y eso que ya que ahora, pues parece que las fiestas son para echen. el fango y, pues, la... esa música de Interpeñas, esa, y las collares de siempre, y, y de verdad. Sí, pues, es eso, que como ya en un ambiente de borina, pues, que la teníamos a tragar con lo que sea, y, de verdad, y, de que anti más? Eh, eh, pues, pues, claro, pues, pues, eso, dame pan y me tonto, ¿no? O sea, esto, ya pues... Pues eso, Pero no sé, o sea, no, no ha habido, no habido garra grupos así, no es que digas, Buah, o sea, yo qué sé, extremo duro, por ejemplo, se me viene ahora otro zuelo, ¿eh? no sé, o sea, narra grupo de dist, de grupo de rock, por ejemplo, gran, o de hip o de. O de... inciso. Hostias, que sí, sí. Bueno, <risa> vale. no, no será que, es, que no somos fendo viejos. Eh, chata por tú. <risa> no, no, pregu yo pregunto, desde de la mía ignorancia, no ¿por qué David Guetta vino? ¿No? Y es tío sí. a rebutir de Chen A ver, y, y, ¿y, y, ¿y? yo he echado. No ah, claro, yo he echado con mi mío primo y dice, jolio, os millor pilar de. Y claro, tiene 20 añadas. Claro. ¿Y no ¿y no viene Extremaduro, Extremaduro quille. ¿Sí? Claro, es que, que tenemos una edad ya. Vine taco y lo sabes Ay, los suaves. Eso sí que yo un clásico, eh. Ay, claro. No sé, no sé. Hombre, claro. Hombre, no, no yo concierto de KCO y sé sí que, que intergeneracional de tono, porque pilla desde de, de, de chen, pues eso, que ya ahora sentiendo un nuevo disco de KCO y tal y caché, pues eso de de la nuestra edad y que yo un pepinaco de concierto, que yo no y fue, pero pero, pero cuento que sería un pepinaco. Uh -huh. Sí que es verdad que las, eh, los conciertos que monta o concello, que a la fin son en son todos, y fueras de los que montan Interpeñas y bueno, la verdad que. Internasco, no, también sí. iniciativa privada. No tiene sentido lo que iba a decir, lo siento. <risa> no, iba a decir que todos... To para <risa> cuenta <risa> ahora. Que todos los conceptos de Pilar siempre son a rebutir. Ya pueda tañer, que quieras sí. que taña, siempre son a rebutir. Yo me acuerdo que pasé por la Plaza de Pilar, no sé qué, qué viva, Europa FM, sí, sí. y era a rebutir de mensajes de 15 añadas blincando Digo, pero esto que llegue que fiesta llegué. De los desparatrapó. <risa> <risa> bueno, pero tampoco no llega Odilla, porque fue a un afredor... Sí, sí, sí. No, pero sí que es verdad que ese día sale bueno y, y lo petao Yo oye que me llega mirando ahora los apuntes que te de esto y, pues de lo que ha dicho Mario, pues creo que voy a aplorar porque yo voy a estar sincera, Eva Meso, en O mejor Concierto y Eva Meso, ninguno en concreto, por inesperado o tributo a Mecano. Oh, <risa> oh, que muy ¡Muito bien! Yo en primerías no creo ahí, y eh, Y, pues... Paré cuenta de que me fui a corazón de todas las cantas. Pero sois más viejos que el tío negro. A los hombres chenos no nos mía más. Bueno, la mía chermana, la mía sé sí que estoy en hombres G y me he dicho que es tío de bomba Pero claro, la mía chermana tiene 46. Sí, pero y es verdad que o tu argumento ha estado sí, bien, ¿eh? Demoledor. Nos ha tirado por tierra sí, verdad, toda risa. Sí, sí, sí, sí. sí, sí y no. A ver. Hombre, quiero decir, pues 13 grados por ejemplo, y, un, y una colla que lle... Sí. Ye... Y, y que Antimaso concierto ya era pleno de Chenchoven, que, que ya toza Tozagaleez. Los, los cuatro arrenaos que ahí quedan. Hombre, coño, pues como Juan Iván no está Mayacán, no, ¿no? claro. No estoy no, no, no, no, no sé si de acuerdo. Y yo... estaba en conciertos de Extremaduro que, que lleva. Tololos. Miles, ¿no? Ah, bueno, sí, pero hombre, claro. Miles de personas. ¿Cuánta chenco con hayse Extremoduro y cuánta chenco con hayse a 13 grados? Llegué, claro, llegué. <risa> yo no sé, ahora, aquí lo peta en un mundo de horror o de. Tengo o sea, que es que las músicas son cambiando. Claro, y si claro se, pues hay era... un problema. Sí. Lo que nos cuaca a nosotros ya no le cuaca a la chen. Pero eso no oye que sea música. Pues claro, solle... que sí. no Y eso oye que la música cambia, pero no te has Y que la de ahora no. hay una mierda. <risa> no, está, está yo sí, pero, pero. No, no. Pero que al rey ser que. La música de antes sí que era buena. Que somos fuera de onda out <risa> out y no nomás son las collas el año pasado fuimos a Interpeñas Avellera Violadores del Verso un concierto que lo petó pero nomás Iye y Tornar de Interpeñas <risa> con con la odisea de Tranvía, yo por ejemplo más ha sacado las ganas de ir este año a Avellera una colla que va Avellera que ya era Swan Fallaboy que te han llevado a Parking Norte Pues esa experiencia me ha quitado las ganas... Y de Entraille, ¿no? Que, que estoy muy tradiceo. embolicado. Pues esta experiencia me ha quitado las ganas de ir a otro concierto en, a, en otro recinto de Istamena. Y eso también, ¿eh? Porque te faz viello, lo sabes, ¿no? Sí. <risa> es que es verdad, ¿eh? es que es yo, verdad. Hay que galvana lo... que me fa de puyar con otra... amiga Hay que galvana de esperar en, en la cola, hay que ganar. Sí, sí. No, salgo sí, del sí. vico. Que aquí se el hierro <risa> La barrita del vico, Ah, yo me paso lo mismo con los enemigos, ¿eh? no, Y fue por muchas razones, ah, pero bueno. entre otras, por Pero, hombre, a ver, yo también estoy en lo de Mecano, que, que también me fació muy todo hoy, pero, hombre, pero, pero, por ejemplo, en, en este sin salir de Eternasco Bueno, sin ser que, que no salí, pues, sí. casi <risa> O concierto de... Abonao. ¿y eras abonado? Pues sí, sí. O concierto de los hacks 13 craos y tal, a ver, sin estar un concierto épico, este, un concierto yo me lo pasé de vitibomba, y o concierto de acero, fació un conciertazo como Jay Fendone en los Zagues... dos tres cuatro años que lleven unos conciertos de flipar so, de, soy de acuerdo hacer vestido feten los los gandules también estieron bien sí no oye verdad o sea, bueno los los gandules ya que ya son <risa> ya son un, no, yo, les les falta feropregón Y te tal pro, tiempo propósalo hasta el año que viene jodo <risa> <risa> y eso so puede estar muy, muy bizarro, chido baturro, bizarro maturro bizarro Bueno, y yo no yo no y estoy Creo que tú sí que estés ¿no? No acabaré descontrol Ah, descontrol acabaré, sí, también Estío, bueno, genial, genial Muy todo bien, aunque nada nos tiene acostumbrados Estío, pues, son mucha variedad Y después, pues, eh, os trajes que estieron eh, Os artistas de... No, miento eh, Os trajes este Dada Pero anti artistas del gremio Ya <risa> En cada que faiga Fredor O, o mismo te fa, porque no te dice natural No te dice natural Así que sí, sí, estoy muy bien, y o oh, DJ que, que puncha Dean, pues, maravilloso también. Sí sí. ¿Qué DJ? Pues no bien? sé, no me puedo acordar nada. Vaya míralo. <risa> a la chuletica. Sí a la chuletica, pero sí sí estoy, estoy muy todo bien. Hay decir, decir es que, que... Ver, DJ Lord Sassafras. Ah sí sí. sí tío, bella bella. Bueno ¿se seguro que Pixel lo, lo conocéis sí. que. Joleo lo conocemos sí. todos, ¿no? Muy famoso. Yo desenti pero Hombre, no. Sí, a ver eso. yo no identifico, no sé, no remero ahora no me acuerdo nada. En cada que no más mete, ¿no? quedaban pues 20 minutos, <risa> media hora, pues sí sí lo pasamos de víctima, no querías, no querías más Al chayero. <risa> sí. ta ta Tamara y la DJ. Y la sí, que dices, eso, dije, eso iba va a decir que me lleva, me, me, me lleva subiendo de ella. Pero estemos, claro, Tayo, Tayo también y estoy que está muy Tachen. La capataz nasció también como, como un comodín, ¿no? Cuando estos días de pilas que muchas veces pues quedas con achendo lugar y tal y claro pues achendo lugar pues ya lo que tiene que son las tías amigas de toda la vida y cada una somos de nuestro país nuestra mai y nos cuaca una cosa u otra. Todo ye preto, voy a ver unas que son embarazadas. formamos vamos a hacernos mayores, vía atrás que tal, que no sé qué. Ayer pues a mí estábamos un, es, un espacio amplio, o al menos que no está sino pues eso, como en Noco parking y como en Interpeñas. Y con Chiqui Park. Que que podésemos que podésemos eh, minchar bellacosa y antimas, pues bueno, pues nos fuimos a, a la carpa que chusto y silla se van una verbena, pues bien, una verbena con las dos lugas. Muy bien que antimas me fació mucho yo, porque por fin estoy viendo una verbena. que simplemente cantaban y tocaban, y tan llevan, perdón, o sea, no viva garra mujer embutida en vestidos absurdos ta cambiarse cada tres cantas, o sea, es tío, una, absorbe, una es verbena, absorbe. pues, pues no, cómodas, de seguras que no ah, iban. No, no, no. Y Dím, pues, la hizo la super sorpresa, tío tío, pues salió una una DJ, DJ Marillón, que hizo... marilyn Fly. Hizo, ¿Y eso? ¿Marillón? ¿Marillón? <risa> <¿Esto>? ¡Hostia! <risa> Mari Mari ¡Marillón! ¡Marillón! ¡Abuela, que no pone eso! <risa> ¡Póngase las lentes! <risa> ¿Tascas, tascas por lo que pobre ¿Marillón? ¡Marillón! Mari bueno, pues yo ¡Marion! Marion. Jesús Charlie <risa> Corta. A ver, esto pues no llegué. Que ¿no? Que, no que no la conoce, va, vamos. <risa> que hizo y que estió, jolí, una sorpresa. Pero bueno, la tía, o sea, con muchísima fuerza no el escenario. Y bueno, y, y bueno, o sea, yo me dijo, vamos, sin sangre en la pocha, estió sobre buena y de feito. Pues eso, yo me pienso que estos DJs, que claro, que los metieron este año porque tenían un poco más de horario, porque no tenían las vecinas y estas. Cansas de de, las, de la plaza dos sitios uh -huh. y ya hizo un espacio pero bueno pues está a conocer pues esta esta mena de chen que ya está moza pues nada se va pues mira la bien vegada que la escuite o mejor que la leiga pues pues tal que la reconozca y vaya y vaya a Pues sí, sí. Y que estos DJs que meten de impuestos conciertos y tal, que país que no paras cuenta, que país que lleve la música de fondo y tal. Pero si si, si te aturas a escuchar, pues que, que han traído pues DJs muy, todo, muy todo buenos. Sí. Como DJ ensimismado, sí que ya puncha más por aquí, por Zaragoza estoy. Esto, el semi smith será O lo que picota. Sí, mi ¿no? DJ Bondisco O oh, está que Marihuana Foray Que ha comentado oh, Tamara yeah. también y ¿Y se ha dicho, Hizo visto eh? Que ¿Cuál es tío? El que he yo Ah, DJ Los Safras Que a yo Me, me fació A saber luego. que mesmo puncho música naragüés ¡Ah! Sí o no es sí. me maten sí oye o no es. te mayacan poco? que no oye poco que no oye poco que no oye poco que una ilusión yo he de confesar a las mías con tertulias y compañeras y compañeres <risa> espero que no me linchen de que no estoy agarraría estos pilas en la carpa de orternasco ¡Oh, Oh my god. Pero en el ordio minero vi que si bien que, vi que, <risa> <vi> que <risa> eras, eh. Sí, así fácil pleno. <risa> sí, en base de la ronda All the night. <risa> Fatal. Bueno, en la ronda Que no hemos charlado uh -huh. Cuasi la ronda A Ahí ver, bien, yo creo la, la parte la parte positiva De que la metieron En un escenario digno Como Caleva sí. ya Que la sacaron De la Plaza San Felipe Que la metieron En la Plaza Opilar Que no sé cuántas No sé si decían 30.000 personas Su bella ¿Sí? barbaridad Sí, sí La Chen respondió Sí, sí y, y sobre la parte mala Pues que Pues yo yo comparto Opinión con, con Mario De que esté Una mica auto O, o concierto pero, pero Si metes Dozagaer Disco ¿no? Pero la culpa Yo dozagaer Disco Que si te cuacar Bien. Si no te cuaca, pues... El disco de Lorache, de que no se sentía bien, no sé si por, por cierzo De Marcuello. <risa> Yo me quedo también con la parte positiva, la deuda, como dijo Fernando Rivas en la presentación. Zaragoza tenemos una deuda con la ronda de Voltaña y era que Tañes en un puesto digno, como ya en la Plaza do Pilar. Bruto, sí, sí. Todas las añadas Plaza San Bruno, hizo Plaza San Felipe. Sí pues, sí. pues muy bien, muy todo bien. Pero hizo que claro que el pues, disco pues no, tampoco no llega a bailar muy Y a llorar, Y además <risa> con la que qué feva. Que yo no salí, porque claro, tanto tributo a Mecano que ayer <risa> era ayer era fónica del tono no podía más, no podía más. Ca <risa> cambié Mecano por la ronda. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, No cambié, eh, <risa> no más que ya no no podía, sino no plegaba toca dos semanas, eh. Y, y curioso porque quizá no hay. Yo esté en la ronda de Voltaña de pues me Feta Cero. Y yo. Y, y, y, y hay estas cosas que, que dices. Que yo como cuando voy en el auto y le doy al, al sufle y lo mismo te suena a la ronda de Voltaña, que, que <risa> sea que la oreja bangó, ¿no? Y, o, o Love of Lesbian o que misio Pues, pues eso, y yo decía, que yo como me fago y todo, ¿no? Y tal, que. que pero llega al otro día, en Facebook todo el mundo, ¡Joder, oh, vaya día de puta madre! Primero la ronda de impuestos a cero. Y, pero, ¿cuánta chen vía, No quiso que decimos siempre, ¿no? Los y los rockeros, los no sé qué. Pues pues vía muy tachen que, que fe va esa ruta, ¿no? Y, y que fe va muy tapredor. Y todo el mundo fuió tal ta la carpata. Vale, pero podés en haber fui toda. ¿Qué misión? Tardeo minero. Como facé yo. Casualmente, esa chen que dices que fació esa ruta son los tuyos amigos de Facebook, ¿no? ¡Oh my god! ¡Fasca! La criba, la criba cabeza, amigos tres, de Facebook. ¿no? Los tres amigos. No llega a ti más en la oh, En cara que han cambiado la ubicación de la carpa de alternasco, que en primerías yo decía... de esto esto cómo va a estar pues esto muy todo bien porque como tienen la parte esta de de y cenar di vaso oro pues, pues han, han meso también bueno excusaos que la idea es buena de muy buena. no sé si la idea de meterse seguratas y también asinas de de buena pero bueno que se, que se nota se nota la diferencia en ti meten dos barras que tampoco no tienes que andar mucho tan ta en mandarte una traviera y pues yo pienso que esta ubicación pues también lleva más ¿qué más problema cómodas. había con los excusados? yo que no, no viste bueno vine va Belpar excusas en, en aplazados sitios Ah, ¿y está Con añada? los seguratas, digo, sí. estáñada, bueno, pues no sé qué criterio te levanta a pasar a la chentos excusados. Ah, sí, lo... ah, sí. sí. Sí, sí, Y se con las de mesachas, más que más a esperar a la Y vi a ver percance. Sí. sí. que te saber. Bueno, no, saber. <risa> bueno vieva de primeras que Antiván nos nos con muchísimo el primer día que estemos que viemos que viva un excusado a hombres. Y tres tamullés, lo cual se agradece muy tismo, eh, porque eso, cuando meten uno y uno, llega que a la fin, pues eso, lo que veíamos son unas ringleras de órdago, de que talló lo mejor es esta, como lo que decimos, muy tismas vegadas, que cada chempiche and le pete, pero bueno, pues fácil en esa separación, ayer pues bien, y ayer pues lleva como tres colas, ta los tres excusados de mesachas y una, perdón, ringleras, y una ringlerata de excusada de mesaches Y lleva, no sé cómo explicarlo. O sea, Chusto de, de, de, de los Excusados lleva como una valla, como en, en paralelo a los Excusados, ¿no? Y ahora, pues, podrás entrar en los Excusados o por ladrita o por la cucha. Y Chusto lleva un segurata en la, en la cucha. yo quería pichar en el en el excusa de más saladrita porque antes no había mullés y el tío me decía que me decía que no podía pasar y digo pero vimos a que, que voy a la, a la excusa de Asti ...que no me voy a colar que no puedes pasar que no sé no sé cuántas a la fin pues eso le dice que a la fin pues eso que la rivera ya de todo y que si iba a pasar que iba a pasar y que le diese en por saco y después pues, de un intercambio asinas de ...pues de bonitas parolas pues a la fin pues lo que fácil tío... dar la vuelta a la valla Y me termina con la que quiera, pero yo el absurdo de, de a la chen, que le meten una porra y una placa, se cree Starky Hearts y bueno pues eso Y es la respuesta que te dio. Bueno, la, la, bueno, yo no, le di... yo le mandó di... a votar. Sí, se sí, me dice, a la bestenea a votar a Podemos. Y yo, bueno... Pues... <risa> Súper super profesional bueno, Antimas hizo muy mal O sea, muy mal pues es lo de siempre La chinista pues Antimas se lo dice O que si se pensaba estar quijarcho O que si se sentía realizado con no sube treballo No sé Pero vamos mal O sea, quiero decir toda una vegada Que Abuela. podemos pichar como queremos Pues díjanos, díjanos tranquilos no, pero, Y por la contra Lo di a Dantís Yo que me fue todo excusa excusado Solenka Y a una ringlera muy grande de mesachas, y yo iba, eh, pues, eh, cuento que escribiendo del WhatsApp y no paré cuenta de que había una ringlera de mesachas esperando a Y claro, me, me, me topé con Osegurata, con a señas de rapiconte, y, y me dice ah, pasa, pasa. Y me quedé mi, como <risa> mirando las mesachas de zaga, como, pobre Sin cusad, pero no ya mía culpa <risa> Diga, digo, pues sí, sí. sí, sí. no. no, eh, Yo estoy que sí que sé, sí que me, me vio como más mayor, más Lola que no oh, <risa> como que, como Otra está, más Y está, Oye, y está, y está no pliega no <risa> <¿tos cusado? risa> Yo te os confirmo aquí a las mías con tertulias, compañeras y compañés Que ordio Minero no tenía esos problemas <risa> Bueno, bien, había otros problemas en los excusadores de, de minero también Pero oh, yeah. es <risa> ayer otra historia Sí, sí, no, esa, esa, esa no se cuenta hoy <risa> Has de hacer un programa de Animals mitológicos chicos <risa> Entonces, ¿millor o peor a Carpa? En que la de Ositio os está yo mucho to' sí, sí, sí, sí. Ay, Esto toca a Vadim, pues. Esto a... Ah, pero... perdón, perdón, perdón. No, pero bueno, ya que salió salido, pues bien. No, está yo muy to' mayor por eso. Porque sí que para iba más chico, Rana, cuando llegas en los conciertos, porque la otra era Pro gran, pero ya que a la fin, quiero decir, como la chen se llegan no separados, o sea, la chen que iba a los conciertos iban nomás a estos conciertos, o sea, la chen que iba a... a minchar pues iba nomás a a minchar que a ti sí que se lleva la chen de edad y la de no edad sí. <risa> hombre de verdad yo sí, sí. yo llegué la la chen, conozco mucha chen que he a la carpa Tornos, pues son compañeros de treballo y de familia y de perastí y y soy los que pues, los Los viejos no de edad de mentalidad de edad. <risa> Está. se me iban pues, hizo, pues, a cenar, se me hinchaban en pan y no sé qué, y, y fui, iban sin casi sin haber visto conciertos y tal, no sé qué, y yo de revés, yo lo de cenar lo vi llevaba cuando iba tal excusado. O no... sea, no. Y no oloraba a Terrasco, no, no tanto claro, no ibas no, de pasar no la barrera yo, y esa. Sí, sí, sí. Lo, lo único malo que no llevo culpa de la organización yo lo de siempre, que cuando fas un, una movida o canto de río pues a la fin que lo sufre, pues lleve pues, todas las riberas, todas las botelladas y toda la... Y conté con eso. También. A ver que ya se feaban botelladas de antes más O sea, de, qué decir, los años anteriores Se feaban botelladas y... Más El sí, año, sí. año pasado pasé por Asti y era brutal Una coseta, me acuerdo que Los años pasados Lo que para yo era mejor de la Carpa de Ternasco y Era que feban os prepilás Que la semana de antes feban <risa> conciertos este, este año no estaba así ¿no? No, no, no, no más no. lo de los gandules no, sábado 10 No, principiaron no, ochueves Toma Los gándules estiraron ochueves Los gándules no ochueves no, Ah, sí? ¿Sí? sí, incluso ahí, sí, ochueves sí. sí, o sea, pues en <risa> cuentas de una semana antes, pues un día antes Ah, yo eso sí que me fue hoy Porque eran esos prepilas que la gente le va más ganas de epilás Y te amanabas a la carpa, te llevas un concierto Como pues, la precha empanada si agu aguantamos todos ah, bueno. los pilas sí, sí, y era como... como para darle como más férreo sí, sí sí, sí concierto te fueras unas vieras y a las 12 o así ya ayeras sí. en casa si queréis, ya iba rematado todo yo casi me estimo más que les deis indica a las dos como este año y que no faigan <risa> <risa> que ya probí <risa> no, y, y yo otra cosa de, de ternasco como nos vemos viejos eh, yo entre los programas nostalcha y los programas que me clamás viejo oh, cago en Dios no sé para qué me meto bien estas movidas que que ye, bueno pues sí hemos pasado de la noi al lo vermú, y, y la verdad es que te has ferro vermu que estemos en en overde que había que había ocanto que había árboles que había una mina de parque pues que ye, y y mismo en la plaza, no que también esté un día con, con armando y perasti pues pues sí pues pastate asti de my team, pues fendo con una viareta y minchando bella cosa pues y un puesto también bien majo Pues he de admitir que sí Porque yo no quería ver ahí Porque no me hecho No me hizo guayredizo pues Pero dim pues este oh, muy todo bien Y es verdad que en los jardines estos De la Ribera Se llega a gusto Sí mm. Y, y antimarcos hizo que, que cuando Principas o bermú, Pues que tampoco No fue la dos Que fue de nuez Así en la Ribera Y se llega muy bien Sí La Rebequita, Madre no. La Rebequita. <risa> Oh, y, y otra cosa también de la carpa Ternasco que, que, que me fago y tornando un lo de los conciertos y que toda la programación ya aragonesa, son, to, son tocollas aragonesas o productoras aragonesas o tal, ¿no? Uh -huh. Y que, y que traen a Soben pues pues cosas que no, que hizo pues lo que decías, ¿no? Que vas a, pues, a ver qué fan aquí, ¿no? ¿Eh? Como te, como llega al tu vaso cerqueta y siempre pasan pues, bella cosa curioseta, pues yo hasta he trovado conoció collas majas, ¿no? Y, y eso pues y está de, de Mecano, que de, ah, sí. de, del tributo a mecano, pero otros años he conocido muchas collas y, y se dechen pues y eso pues que hay a ver qué tocan estos, y pues a trova pues con artistas del gremio, con China Chana, o, o, o los tributos que siempre vienen a Noy Heavy, ¿no? Es pues, que este año llegan los Ramones y no sé qué más, no. pero otros años pues llegan los de Black Eyes o los Iron Maños o cosas pinchas y eso, y todas de Aragón. Hombre, mismo, mismo campeonato de tiro de soga ¿Han feito? Bien! ¿Qué vina, Más aragonés Y de borra <risa> <risa> Ya veo que güey tampoco nos salimos alternasco ternasco <risa> <risa> Los que sí que y si Son los vecinos y vecinas de, sí. de la plaza de los sitios ¿eh? Eso daría a charlar también, ¿no? También No ¿Qué? <risa> Yo soy muy en contra de que se quéis en listo Yo también. Ah, ah, no. No. Pero, pero Por no. ver cuatro edillas de verdad. Pero bueno, también cal, cal para dar cuenta de cómo de en claro. la plaza. Y, y que hizo que no vine va, eh, no vi Eva. No lleva Los excusados, que he claro. ahora. Que yo me fui a la coraza, que la primera multa mía de por pichar en la carrera, astío, así. O, sea, o sea, que ¿qué, viene, qué, más qué, viene más de una. Exactamente. más de una? Joder. Qué poco discreta. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando ya les en un o Volumen y eso oyera a las 10 de la noche, y no oyera por problema de que la Chen pichase se fuera a los excusados, Eso sí, sí, sí. o Oso News, sí. Pues una mena de Chen que se estima más que pase en procesión su Rosario de Cristal y no, pues, sí. tener a... a Tramena de Chen, que se estiman más que sigan a Magaus en, en el Dios. Yo, por ejemplo, pues comparando, por ejemplo, con vaquillas. O sea, yo no yo no me, me puedo imaginar unas vaquillas con los vecinos quisándose de feito, o sea, en eh, Perdona, se han quisado. bueno vi cuánto ya, ya no ya no había música en, en las carreras ya había un y tú y es de Teruel me cago en la oigo <risa> oigo sin cusar. Cusa. y hola. se va a decir yo sin cusar. hola sí, sí, en... todas las peñas todas no, las no, peñas no. son en la carrera Sí, las peñas sí pero los los básquetes o sea, que me te van ah, bueno, pero, pero, fuera... ya no no, pero ya no me refiero a los a digo o sea la, los conceptos que se van en pero las peñas porque ya he los vecinos ah los vecinos. no pero bueno pero eso pero no, no han no han puesto sacar a las peñas o sea toda la gente de Teruel sabe que mientras esos días. que o centro y invivible sí, o sea, y yo tampoco y, y la Chen mismo se alquila alquila pisos magdalena. alquila <risa> pisos en las afueras y, y disan alquileros suyos pisos hasta la Chen que va y esos días a mal a, la a todo ciudad. lugar hoy son más a todo lugar pero si tienen que trabajar eso pues pues se van o a casa de un amigo que viva en el Sánchez. o una bueno más de mi madre también se, se no. van de viaje y esos días y no quieren tener Por Por eso, o sea, sabemos que son unos días pues pro puercos, pro de pues con pro ruidos, pero pero bueno, pues y, y lo que vi nada, es que pues eso yo también me he hecho las procesiones de Semana Santa la 1 de Moetín y no y que truca son de, días Y, y te yo te dicho, no tío. tengo tan platero <risa> que hizo dos Barras de no Teruel, si a por o rudio y no porque por a peñas, sí. porque a peñas que tienen barras de fuera Eh, tengan el y ellas no más posibles eh, pues esas ganancias. ¿no? La, la versión oficial de la hizo ya la las quizás a vecinos que después vía gabe y haga cosa de zaga o tal ya... Sí, pero si sí, está se sí, por es que esas se habrían habrían también a Espeñas Esto ¿no? nos lleva a lo que decíamos eh, <risa> en principiar o programa si han puesto offer que oternasco se vaiga de opuesto por la molestia de ruidos de rudios. que que quiere unas fiestas, yo no diría intelectual, sino diría buedas como las de Madrid o Barcelona, son ganando la chenque quiere unas fiestas como las de todos los lugares, aunque la chenque vive en la plaza o lugar, se mincha la orquesta de toda la vida y, de... y sin mayor problema. Si no, sí. no vivas en la plaza. No, no, no soy sí. de acuerdo Si far las cosas las tienes que hacer bien. Y no me puedes meter un excusa a toda la carpa de Ternasco. Que ternas sí, que eso sí. no se fea bien. Que te oye, mi llorable. No me, pues, que Pero se van que es que no sé de rudio, no se queixaban de los pichados, ¿no? Lo que a no bien, sé, que, que cuando baixaba no que volumen, o problema no llegan los pichados. Que, no que no yo ascuito estudio de guardia todos los villas Y las lolas se han quejado de las barras de la magdalena por los pichados, no por los rudio. ¿Sí? Sí, señor. Me cago en la madre Que el perrico no puede dormir por las nueces. Me cago. Y el bendita y alabada, cuántas vegadas suena. Y que a la mía casa se es ha escuita en delicias. Sí, en, la mía, en delicias. Y en la mía, en San Chuse también. Un modro Yo lo he escuita en Parque Goya. Que es lo en que vivís. <risa> y que vive la Virgen. Y estos infanticos que tienen una voz y que <risa> no los hache. Te... Y a la fin, ye, que si vas contra las fiestas do Pilar y siendo contra la brichando Pilar Calla Willy. Se uh, ha pasado lo que ha dicho Willy. Bueno, ye, hemos... No. hemos tardado treinta y minutos. En nombrar a Willy Toledo. Yeah. Eh, Bien. Protagonista. Bien, de Willy Sin liberación. parangón de, de estas fiestas, eh, Willy Toledo. Madre mía, todas, madre mía. Todas. Bueno, ¿eso charramos de Venga, se calienta, calienta. Ay, el bueno, si te país. Una canta, sí, una sí, canta. sí. Bella, ¿Bella cosa más sobre conciertos? ¿No? Ya, Pues venga. Pues metemos una canta que, que yo feba o sea yo, yo esta la, la sentiva de de chico, chico, chicot, pero, pero de muy, de muy chicot. Sí. Qué vivo, mi Y de feito yo creo que, que lo solo concierto que he visto de, de esta colla, yo tenía 15 años o oh, hubo ya cosas, y no así afortunadamente no los he no los he tornado, no los he tornado <risa> <risa> a, a, a Viller. Eh, y gracias a Fer Carrasco que, que el otro día la pinchó en Facebook y me fa, y me fació el cordón medilla porque ya la tenía visibilidad de todo pues pues casi agradecido de tener la visibilidad porque llevo una mierda pero como charrado Pilar pues voy voy a meterla los inhumanos Pilar ¡Cristal! <risa> bueno, y después pues, de esta atrocidad de, de canta de los inhumanos, a ver si con no paso doble macillo se nos pasa una mica, le, le espanto. Sufle, sufle. Mamón. ¿No, <risa> ¿No se dice sufle? Lo de. ¿Eh? Sí, sí. Marillón. Lo del random, este y todo eso. <risa> ah, jodo macho! <risa> ¡Random! <risa> <risa> bueno, bien. <risa> hemos hemos charrado de, de los conciertos que nos han feito goy, que no nos han feito goy que una mica de todo y ya hemos introducido una miqueta y se y se atroté, ¿no? el de los espacios una de las novedad la carpa Alternasco que ya hemos dicho que aquí en general pues nos ha uno mayor o puesto de, de ahora con esas pantallas que tienen pero vino muchos otros no pues yo tenía por aquí en interpeñas la Plaza Opilar, Pilar la Plaza de San Felipe la Plaza de Justicia los centros cívicos o Mercado Sitios o Mercado Aragonés las ferias, las feria, las las ferias de Aviera, la cosa más cuñada que conozco yo que llegué, la feria de muestras No sé, contadme de de, de esos espacios cuáles estos han feito goy cuáles no, cuáles es you yo, yo que soy muy fan y esto también es de Super superlola a ver, a ver. De es que me agarro. Dos puestecicos. ¡Ay, los hippies! Dos puestecicos, los hippies y la plaza de dos sitios, son, tío. O sea, tallo... Son las diferentes. Sí, sí. Y mismo y también con los de Nadal, ¿eh? O sea, hay una sí, cosa... Sí, sí, sí. los mercados no, medievales. Ya, son sí. todos... Bueno. Pero, oye, ye... ye, ye Tome el Hombre, eh. costumbre ya, ¿no? O sea, yo no puedo pasar unos un, un pilas sin, sin callejear, sin carrerrear. Carrerre. Un poque y... Carrerre. Y soy a Maname pues hizo también los y los puestos de, de aplazados sitios, pues también un poco de la mien, ¿no? y otros puestos pues a Angela Chen y Viller, que después pues, no mercamos cosas más fueras de Viroya, Viroya y Viroya. A yo me pasa como a Tamara y eh, todos los pilas me fago hoy de, de pasar por Sagasta, en cara que no merque nunca cosa, de pasar por la Ribera del Ebro por pero... Mercado Aragonés, esto que hay que seguir, ¿Sí? aunque nunca sí. minche cosa, y de, y de bellos puestos de. Entonces voy a y castañas. <risa> <Yeah>. <risa> vale, que, vale. Yo único, que yo es lo único de mincho. Vale. <risa> y bien pues por los sitios, en los sitios sí que gozo de mercar bella cosa, bel queso, bella viera, y este año pasado me merqué una cullera de buso. Pero, lo si toma. De las brancas que se cayen de los árboles. <risa> <Sí>. <risa> <risa> protexiu abuelo pero... yo soy charrando de, de de a, lo, a, lo, a los puestos que lleva a hacer daiquiri yo pues me sí, ca una cu una cuchara y estoy, si, estoy muy estoy... de fiesta a la tira. pues si también si de choven ¿eh? yo trago sí. a faltar los puestos que yo siempre Todas las añadas me mercaba un juego de estos de metal, Ajá, un rompecabezas de y, y esta añada no, no hemos visto en ¿Ah? pasado sitios, no vimos. Vistos lleva juegos de poses de hoja lata y madera y fusta también, uh -huh. pero no viene no, a vistos chuegos de rompecabezas de avellero. como lo ¿Cómo, ¿eh? ¿Cómo sacamos el clavico de Hay veces, que vas a verlo hoy. sí. sí. <risas> Bueno, Edim, pues también es casas regionales. Oh, oh, oh my god. ¿Qué, qué <risa> La feria muestra <risa> y que estoy rivalizando en cuñadismo. Eh. Ay. Sí, sí, son eh, joli, sí. o sea, puestos pro caros, o sea, bueno, muy bueno, o sea, in, in, in, vamos, inmoralmente caros <risa> y <risa> Y después, la usura. y después eso, o, sea, pues o, sea, o cuñarcao máximo. O sea, si viese un puesto de los de Aragón en, en otro puesto, sería pleno de boinas, de castañuelas de y no dudes que de, de, de postes de sí. María Nicole Corto. Sí, sí son estañadas y eran en la Plaza Aragón. Ah. Que mm. antimás, más, vimos una curiosidad, justo, opuesto, que aunque vineva más banderas de España, eran eran puesto de Cataluña. ¿Casualidad? No lo he creído. No lo he creído. iba más esteladas en Andalucía ¿sí? Sí, sí. Yo, yo de estos espacios que yo era diciendo yo, lo de que sí que es verdad que es una mica de yayos pero Mercaba Aragonés llenas de ellos en cara porque meten jotas por megafonía, ¿no? Pero bueno no, pero hostia, también meten, pues si pues meten folk en, en la megafonía pues te escuitas sí. a la Valdecho y a la cadera coisa y, y cosas distas y pues fan la ronda de la morfuga de pipete y de y del pepín y de todos estos, porque siempre pues bueno pues te fas una gambada y yo y, y tienes cosas para minchar, tienes animación yo creo que hay una que hay una cosa maja y que y que yo que sí que, que tienen proban bien de, de fiestas ¿no? Sí, a yo sí. me cuagan bien pues no sé qué más puestos has dicho. O sea, yo, por ejemplo, yo que tallo la fría de muestras, yo, yo como un sentimiento un poco con carao porque cuando yo era chico rondo y no vivía aquí, ya era imprescindible en, en casa mía venir un día en pilas para ir nomás a la freia de muestras es que eran o sea, bolis eran bolis no, no pero ya era sinas eh, y lleva siempre un día que veníamos todos con el auto y veníamos nosotros y muy tismatra y si es que hasta la goza o sea ayer era nomás para ir a la de muestras y nos minchábamos 100 kilómetros para plegar aquí o sea Y no lo recuerdo, claro, y era pues eso lo que dices tú, ¿no? O sea, mis pais por un puesto, no por otro, replegando los pegallos es a los que te dan, los globos y tal, caramelos, y ta casa, no sé. Ya. Pues yo nunca no y fue. Hola. Nunca no me monté los tanques estos de militares y no, las no, motos no, de que, policía. A eso... más no y ¿eh? no, no, Y soy no, vi y vi de nada, a poco, ¿eh? Sí. Yo, yo de crío nunca no lo vi yo lo de los tanques. Sí, porque siempre, sí, sí. si no te has desmontado. Hombre, pero pues sí, no lo dudes ni medio minuto. Pero, pero, <risa> que yo yo coleccionaba villillos o sea, yo era muy bellícista sí, sí y a yo las ferias me fan muy todo y cuando las fan en otros puestos o sea siempre pues lo mismo que lo de los cílicos y todo y eso pues no me está haciendo una gamada no me no puyo en garra atracción distásnicos pero me cuaga pues villera. La... pero eso no hay una atracción y soy de Tachuga no te bueno, no te puyas de encima los camillos <risa> Pero sí que me cuaca... Dame, dame me me lo voy. Me cuaca, pues hizo villeras, tómbolas y todas esta, estas estas movidas. Los de color. Sí, de pues se denuncia y viene la policía local y se lo sacan. Y y bueno, hizo, pero oye, que verdad, yo lo de siempre la, que antojitos. Que sí, que cuando que cuante pide no pasaporte te apoyar en otra vía pues ya no te da de de ir tasti, no, o sea, oye, como pff. Ya es que y es muy toluente está, está yo, a lo menos. ¿Sabes de qué soy de... yo muy fan? En el mercado aragonés, cuando pasé, bellé, opuesto, este típico que era antes más en, la, en las ferias. Que velle de, nomás no más, de, de vin sí, sí, sí. Oh, total, total, sobre total, total sobre Ultra final, fan luga, eh. sí, sí. Ultra fan de los moñacos y sos de cómo se mueven Yo voy a meter unos disos en casa contina sí, se sí. sí. <risas> continúa estando en, en Maldesparte en las ferias sí, sí, Yo pero pero lo veía en sí, el Mercado de Es Villera, que lo sí, sí, sí, sí, sí. Y, y me quedé embobado Igual son <risas> franquicia <risas> o, fra o franquistas <risas> que son así a los baturros pisando las rugas autómatas automatas no la sacamos sí, sí, sí yo robot y saca casi total yo baturro yo me feria de estar de trabajar programando la has vuelto a liar yo como como ingeniero electrónico no van a compás las piernas las garras <risa> Lo que también llevo muy de pila son las collas de indígenas andinos sí, que tañen siempre sí, sí, sí. en Titanic. independencia. <risa> y los del... Eh, Breakdown, Pero yo que antes más vine una colla udosa. Ahora lo menos vine a 500. Independencias. Nos... Sí, pocas me, pocas que... me parecen Nosotros descubrimos este en este verano. Descubrimos que Fan back. mercaba no, no, no. Descubrimos <risa> que mercaba los discos. Porque yo siempre decía, pero qué coño va a mercar esta mierda? De... Porque esto ya lleva malo. Cuando fas la gambada, que ya, ya suena horrible, pues para mercártelo en disco ya. Y fuimos hasta un camping en, en <risa> Opinión Navarro, en Baztán, ¿no? <risa> y, y lo meteban en recepción. Y era, y era un disco. estos de... El, el, el cóndor pasa. Sí, con el Titanic yeah. en, en flautica de esta. Y Antigasi, pues este año vi una novedad ya que han cambiado el Mickey Asesino que vende Baglobos por el Minion. Minion. Que Minion no, no le muy brillan fan. los huellos. ahora pues ya fan. Sí, ya, allora ya era un bien. poco más amable. Fa menos miedo. Ise, Ise, y sé yo maníaco de Predator con tetas, oh, también. Sí. sí, yo yo sí que me, me acuerdo eh, antismas, eh, que, que viva que muy tismas más actuaciones en las plazas. O sea, yo me cuecaba muy to, sin estar programadas, o sea, me cuecaba muy tismo ir carrer, pues eso, por la carrera y meterme por las bocacalles y todo eso. Ta, ta que me trovaba, si me trovaba Belún, veía actuaciones en, en las plazas de, de Ocasco. ahora claro se fació lo odio concurso este dos de calle que lleve muy to bien pero hice regustillo de de Avillere que me trobo uh -huh. y tal que pues, pasaban la gorra y todo eso pues eh, también pues eso ah, se ha se re se re quedado sí, un, sí. sí. Que eso? es ilegal ¿no? sí No, no puede estar ilegal pero ya, muy, ya era muy pincho como pero casi todo lo ilegal la cámara Alfonso continuaste teniendo lo... el en Fendo el breakdance y no, las no, estatuas no, no, y no. está los magos, magos también, también. magos sí. de Cabo Cuán a París y sí. Fendo no, pompas, di fuera de programa vos. pero sí que vi nada sí, sí. que lo que me ha feito muy yo este, este año ya que no a Viu creo a lo menos yo no las ha escuitado Garra Batucada y me ha sorprendido muy Tismo vi la Braviu que ni nos habremos enterado sí Pero ¿y era en la mani o. No, pero pero fa fa una semana. Sí, no, no en la, en la manía de Torinabine ¿no? va. Eh, quilicuá, sí. por, ah, sí. por ejemplo, por ejemplo. Fa cuántos años que no dictas ferias? Buah. Hombre, yo no, yo no que el año que ya. hemos ido a a ver el concierto a ti, sí, yo creo pero, fa dos años. Uh. Pero fa cuánto que no, lo, o sea, el concierto en que estemos este, el, el, el de el este modo duro y, es, y estío en la Expo. El año, año, que el año que la lies tú con la policía con la Lorena. <risa> concreta, <risa> concreta más, concreta más. Dijo fa dos años o tres. Pero eso íbamos a la feria de la cerveza y no ni siquiera es nos nos hacemos ah, una nos hacemos una gambada bueno, por la feria. Rubén se refería a, a <risa> De eso. propio, sí, como vos Ah, abanos, no, de propio no. no. Bueno, o va a estar en Interpeña y dices, bueno, voy a probar todo lo viaje y fo, claro. voy a las ferias. Y no me famuitismo. mincho un cotón de sucre. Sí. O me monto en la Noria. <ríe> sí. nosotros, ¡No, la Noria! <risa> nosotros íbamos cuando hizo cuando, cuando la Feria de la Viera. Afero Solote. Que este año. En el, no, en el Gusano del Amor. Que hizo Fa dos años. <risa> Por ejemplo, la feria de Aviera, que decía antes Rubén que no que no he estado nunca. No, no, no, no, no. Mario, Mario. Mario, no he estado nunca. Sí que soy he estado y bien. <risa> igual mortal también te digo que la canta casmeso de la en este no y la canta típica la canta típica y el vivo a España de Manolo Escobar bueno, eso será la que ibas tú, oh, tú, tú... Ah, ¿En, en la de nosotros también ¿eh? a ah, nosotros la metrían una o dos vegadas ¿Cuán, cuántas de... vegadas mete van en la Improvención una incluso? por hora Templo, sí. pero sí, sí cada media hora lo, a lo menos hombre ¿eh? y ya y la del fly fly está del delfín y <risa> no sé no sé de qué sos charrando La, la, la, no y, sí, pero ni bella o sea, Son los pajaritos Pero en Alemania El la, año venía no. Me le pues, sí. pues yo voy pu a a las ferias pero, <risa> O viernes Pero no ir a las ferias Porque ya nos repartiendo Unos kits Contra las agresiones más odilla que No, no sentí Acabamos O día que no Tan lleva Fórmula quinta <risa> <risa> Sin que, o, o público, o objeto, jordo. o cheto, jordo. no y era o que, eh, que esperábamos. Pero, pues, por eso nos, nos facimos una gamaeta, pues, por la por a ringlera que era esperando a entrar en, a, en a a la colina y a Chen que vine por las ferias. Y, pues, hizo pues a Chen más rural que hizo. No, no, <risa> Pero, pero esa campaña ha estado pro buena, ¿no? Porque les faltó escupinos. Pues, sí, yo, yo no, esa... vine a bach en de todo, ¿eh? Y to. esa, esa campaña ha estado pro bien, ¿no? Y la chen ha estado... Eh, eh, eh. Quiso va a pues. quiso va pues, es que es, es, es, esto nos vamos a... Sí, pues sí, pues cerramos de, de esas campañas. Pero, sí, sí, sí, sí, sí, estas, me están me, me sacando por aquí un cartel ah, que sí. me te... ¡Pregón! Sí, bueno. Y que no hemos charlado pregón. Y que yo no lo he sentido, si es que ya... Yo tampoco. Sí. Yo lo veía en la tele, ¿no? Yo no, no lo veías en la tele también yo vi, yo, y también yo yo veías la ofrenda. Canasto. Yo sí. Pues. Yo creo que no pregón le daba ya una... Hostia, o pregón ya no es un sartos de ver... Wow. Pregón. Sí, yo veía la repetición. Pues... <risa> <risa> <risa> no sé. ¿Qué? ¿Qué? Cal, cal, cal comentar otra H de Carmen Carme París. París otra Carme Carme H que, Lo que, que dice. ¿Qué te, ¿Qué te pareció? No, cuéntanos, cuéntanos. Sí, es que no Yo, yo leí en un Facebook de, de... De otro amigo de estos que tengo yo por Facebook. le de, Criticaban Opregón diciendo que ella era feminista y rojil. Textualmente. <risa> Joder, ¿qué, ¿Qué amigos tienes tú? No, es que no, no. no Este ya era amigo de uno. Ya, ¿eh? <risa> ya. Yeah, yeah, bueno, yeah, amigo que, de un amigo. o tampoco... resumen que te fue de, de Opregón. Se fació un homenaje primero por parte de Oconcello y después pues, Carmen París también nombró a la chenera pirotecnia. Uh -huh. Mesmo vi, había un representante de la pirotecnia zaragozana que vestió y dice unas parolas. Y después pues, pues o lo típico, ¿no? Pues seguimos a pasarlo bien, Zaragoza, no sé qué. Fació, talló un troz por un largo sobre cultura que quiere dar ya viene un mundo de la cultura, pues se va de charlar eso. Se me fació un poco caten ese troz. Sí que metió bella puya más útil a, por ejemplo, a la OTAN, a las maniobras de la OTAN, y bien, pues, ya a rematar, pues, lo típico Viva Zaragoza y esas cositas. Bueno, pues, muy obvio me pareís, ¿no? Corre, sí. normal. O, o la cultura y de esperar, ¿no? Si ya cantante... Charlo como que ella, como... Que ella lleva iba a puesto estar profeta en su tierra, que muchas gracias por ser pregonera, que poca tiempo deba decir eso, y otros artistas como Miguel Ángel Berna, violadores del verso... Y que animaba a que se reconocese atrás muitas collas, que eran haciendo un trabajo cultural muy importante y que no tenían ese, te ese reconocimiento en la ciudad. Muy ¿Sí? bien. Como María Nicole Corto. <risa> <risa> o gran sublidado. Muy, muy, muy bien, muy bien. bien. <risa> pues bien porque no en París. Ante más, yo personalmente me parece una buena pregonera y una... Y la música, pues, hombre, igual para mí un concierto entero, no, pero... Hombre, ya me creía que, que he bastado pregonera cuando me dijeron que, ¿Qué fue lo pregolesta estañada cara en país y dice... ¿Otra una, vez? ¿Una otra vez, <risa> <risa> Y la otra de ella pare, cu pare cuenta que María José Hernández es tío que cantó Somos Pagueros... Sí sí, sí, sí, sí, Con otro tipo, no no con recuerdo que era... Con Nacho del Río. Nacho del Río, sí. Mm. Ah, yo no me he mucho muy todo hoy, pero bueno. Ay, oh. Pero, es que pero también ye, ye... ya otro reconocimiento, ¿no? María José Hernández, sí, que también es mucho menos conocida que Carmen mm. París, pues no lo sé, y yo la a... tele vas a ti en el escenario cantando Somos. Sí, sí sí, sí, sí. pero en Zagera se moviendo mucho, en estos temas de la de tal, y Efendas a ver los bolos. <risa> bueno, y, y más espacios que viene, que no sé si se ha Yo, por ejemplo, yo la Plaza San Felipe, y este año no he estado, pero sí que hay un espacio que, que me ¿Estamos? fago ahí. Y... pa lo que fa' hoy pa ah, pa estiamos, pa Beyer, pues eso pues collas de folk no sé qué qué pa Junquera sí estamos viendo qué pa Junquera y, y no llega a rebutir de Chen llegará a rebutir de Chen y que sí. ah. probó bien por lo Me parecía un escenario una mica chicot pa sí. Sí. No, tampoco tampoco era que no te pone puede... Con para con otros años y era muy mal montado y era un escenario de estos sí. que talló son un cambio de estos que suben por los costados sí. Sí. y era mal situado eran unas cletas con unas telas negras en los costados y no visaban Beller desde a de otros ángulos sí. sí. y que llega como torcido no, que sí, no No. Es que llegué a la plaza y llegué a una mica rica. Pero si lo meten a ti a un hielo museo, pues sí, también no mejor. sé. Muy llor. Pero cuento bien. Es la de entrada al museo. ¿Y justo quedaba un árbol en medio del escenario? Pero. <risa> sí, pero bueno. Lleva, no como una, como una, carpa, <risa> bueno, una carpa de Ternasco, ¿no? También había un árbol. Sí, sí, y me han bajo. Pero yo, yo <risa> cuento que. que Que tampoco lleva muy tisma, muy tisma, Chen, que, que se quede así sin, sin hielo. Hombre, y pleno, llega pleno, pero bien. No sé, ya era Te, te podías pues mover bien. y... No como a vegadas de la ronda, por ejemplo, que, que, no, que hombre, no se puede ni estar. No, eso Y que hombre. la gente te, te apretuja y... Madre. Yo llevo en un puesto en que me lleva las mesachas que tenía a lo costado que pajunquera y al él me lo tapaba la árbol. <risa> <risa> <risa> Cuento que por eso era ese puesto huevo. <risa> que llevo un platanero que no castaño. <risa> uh. <risa> Muy todavía, muy todavía. <risa> y también ha habido este, este año, yo, yo que no, no he estado, pero los conciertos que se han feito en en la, en la Plaza Aragón, ¿no? Que, la Plaza Aragón. Sí. ¿La Plaza Aragón? ¿Eh? ¿Cómo? Sí. La plaza Aragón no, Dada, Dada, por ejemplo La Plaza Justicia Hombre, ¿Hombre? Sí, sí, sí. La Plaza Justicia es tío Hombre, sí, que no iba ahí ¿eh? La Plaza Aragón no viva escenarios No, en la Plaza, la Justicia, de... en la plaza Justicia En la Plaza Justicia iba como de collas No sé si lo llevaba esto Aragón Musical Que también es Concierto, este de, de Domingo Que yo sí. también me diría Pro Maja Sí Y, y creo que le va a de justicia que hizo, que ya eran collas como Merchens de, de Zaragoza o de Aragón, ¿no? Ajá. Sí, de, eso, y de, de todo, porque también había vio flamenco, aunque ya me fue muy todo. Sí, cool. sí. Pa, pa' tú, pa' tú. La... <ríe> pa' <¿Para ríe> yo, pa' yo. Y la máxima FM, ¿eh? Estuvimos ahí para. Pero hizo ayer de, de, sí, de la Plaza Pilar. Y se la dio Ray, que usted. Bueno, ve el espacio más de los oficiales o pasamos a los alternativos, que se nos va o tiempo una mica. La fiesta de la viera, pero no la tradicional, la Tex-Mex-Olé. <risa> ¿Y, ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿No en los autobuses la o otra La que montan. Sí. Una sí. La de la de siempre, la de Parque de atracciones. Pero viene a, a tres, ¿no? El año pasado viene va a tres, a, este, este año... Tres. año no más dos. ¿En han montado las tres Yo U2. cuento que sí. Yo no sé, no lo el sé. El año pasado viene va a tres, atrae en la expo y atrae en, en Partera. Un Parque Norte o Alda Espartera? <risa> pues este año la, la trajerá la Tex-Mex. Tex-Mex. Sí, sí. Que Ole. tienen como... como... Que de, de fiesta Octoberfest no tiene... La Viera, la Viera, ¿no? La alemán, Mexicano ¿Qué? y Español, ¿no? Sí, Uy, sí, no, sí. nada. O, no, Alemán, alemán Mexicano e Irlandés. No, y el Ole que... Y lo hablé porque estamos no, en España. ¡Ah! ¡Ah, buen Dios! No, no. Ah, pero esto lleva una cosa que montó la ñada pasada. No sé si es Pumosos o Bel Todos uh, los espumosos. Y continuamos sí, sí. con un Cabo <ríe> Sí, sí, sí. Casposos, sí. cuento que lleva. Casposísimo. Un de bares, sí. Estoy que me fue al corazón que llegaba. Ya, ya me dado estas cositas. Pues, claro, pues, claro, no. Yo donde aquí fue un clamamiento a Calamar Bravota que el año venía y monté una carpa de <risa> Y que lo faiga australiano, <risa> noruego, texmex mex <risa> Húngaro. Hostia, carpa, carpa de Ocalamar calamar bravo. Lo estoy viendo bien? eh, por yo favor. También, yo también. Eso sería. Voto por el Montesol, eh. Bueno, que me faigan dos. <risa> Sí, sí, escenario Montesol escenario Calamar Bravo Duelo de salsas <risa> Bruto. bruto. más aguada Las dos Bueno, Rivares y nos ascuitas. <risa> Ya sabes a qué darle la concesión <risa> Bueno, iso, eh, Pasamos a los espacios alternativos y sitios os pareís, que viaiga la carpa De, de Calamar Bravo yo eh, que teníamos Bueno, yo he apuntado aquí las, barra, las barras de la Magdalena que con eso ya da para un ratico, uh -huh. o Buñuel, que yo, tiene narices, de, no sé cuánto tiempo le va abierto Buñuel, ya casi dos años, ¿no?, o, o así nas, y en cara no llera estáudica, estos pilas que por fin, bueno. pues, pues vi Estie, y pues las vato ¿no? que, que creo que también Estie... Eh, yo no vi Estie, pero facían buenos conciertos, estos pilas... Hmm. Por eso que, que sé que tocaba los de potencial de retorno y... Taño Gen también Taño Porco Bravo Hostia, por... ah, Oye, verdad, que me dijeron que es tío Muy bien, impresionante sí, sí, sí. Y una colla que me fue duelo de no haber visto Y una mica escatológica también, ¿no? Sí <risa> La cara que ha feito Rubén <risa> lo dice. Yo no es tío, pero justo ayer me trobé Con un amigo, un cueroisillo Que él llevaba una chambreta de Porco Bravo Y me decía, va, concierto impresionante <risa> Leocantaire se pilla una grapadora Se grapó en Opeito una, La portalada del heraldo Le pretó fuego <risa> le, le pretó fuego Limpó Chen de Nogara Que sí que va a estar, Me ha mostrado un vídeo Aunque se monta en una tabla de surf Ajá. Y la Chen no, no acodica la carrera Con la tabla de surf Y con una bengala no Y luego no, no. la bengala Que se fico en agua fuera ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Romareda! Right en cara que no te falla hoy A suya música Si quieres Véllelo no, toda esta vida no, Al estar En un no concierto no más, no de, más de Porco Bravo sí, sí. Que no se enteren, se enteren Los vecinos de, de la plaza Los sitios <risa> que, que se encaixan a escape <risa> Y, y bueno, las barras... Yo, a ver, yo no he estado que en dos cosas, en ¿eh? No tengo en las barras. <risa> yo creo que las barras de la Magdalena, pues eso, pues este... este a ver, para yo llevo puesto favorito de, de todos los pilas, porque ya, que pillas los capazos, que lleve lo que valen los pilas, para pillar capazos. Total. Aunque belles a la Chen que no vive en Zaragoza, pero que u, que lleve de Zaragoza o que lleve de Aragón, que te la trobas, pero pues eso, pues que vienen dos lugares que vienen de ahí fuera. Y, y eso, y... y bueno para yo llevo espacio más más especial y aunque se vive de verdad la fiesta no porque para yo la fiesta llevo estar en la carrera estar con la Chen y exactamente bruto <ruto> exactamente o que más fácil me fue a dos pilares Ya que que había tan tantísima Chen que con todas las tuyas collas has de quedar beldilla y a yo y eso me... no me gana no me gana a yo era digo que no a todas y me voy a dar las barras pues pues no y hasta yo, ya yo, yo digo hasta ya sí a... hiera, yo digo que sí a todas y que todas me encantan a las barras sí, claro. yo, fui, yo fui lo mismo pero, chen, soy en pero... las barras pasa a todos cualquiera claro <risa> que, que Mier, soy la solución chen, chen Samana y pone bloque independentista independentista ¿de qué? ¿de Aragón? Y yo, sí, de cuchas sí. no, de cuchas <risa> ¿Ange Cuchas? <risa> la, la Chen sí queda, pero, pero muy pillada, flipada, ¿no? muy pillada Sí, digo sí. sí. eso, que hay un escaparate, pero bueno está todas estas movidas la verdad es que se ha feito un espacio pues bien pincho ¿no? entre las barras de DOPC, las de OBI las de Oconillo, la añada pasada, que estén los de la ciclería otros años también han estado en los solariste de baloncesto de enfrente del arrebato o sea, podría estar un bico bien pincho para pasar las fiestas y salir un poco pues, los dos puestos con más Chen de pues si un poco de salir dos vas porque eso o sea, ir, ir tombar o en pilasta yo hay una cosa impensable pues eso o sea si siempre había muy tachen pues en pilas muy tos más y ahora pues no tiene igual de sentido y si que trobo muy tismo a faltar pues pues vuelvo a hacer de abuela cebolleta al rollo eh no <risa> <risa> <risa> Hosti, la, postre. la green <risa> Pues yo sí, <risa> yo ya era de Chu, eh. Yo ya era de Chu. Ay, oh. bueno, sí que, sí que trobo, trobo mucho a faltar los eh, tiempos estos de cuando era Borín Abierto, o, o Triángulo de las Bermudas, cuando era no. o, o Libragoza y más que más, ya no por los puestos, que también, sino por los horarios. O sea, yo recuerdo eh, estar de empalmada en la carrera en la Madalena, de, de feito, rematar, sí, claro que... rematar de impuestos en oloro. Y eso, o sea, salían unos de, de la barra de la bolina, de bolina o de ansia y siempre te trovas como una rondalla, con una batucada y te, te pegabas a ti por la carrera, pues diga, diga eso, diga que cubrían lo, el oro, ibas a almorzar y te ibas a casa. Sí. Y eso, eso, claro, ¿qué pasa ahora? Que a, yo me, me... me fa muy todo pero proyecto que, de verdad, tranjan las barras y yo, y yo me quedo como un sí. perro abandonado en la y carrera. Fui, sí. O sea, claro, son sí. las dos, las tres, te quedas así charrando en un banco, después charras con otro, proyecto ¿eh? llega un brinte... que paras cuenta que plegas en casa a las cuatro en pilas pero no yo por qué tengas sueño ni y, y sobrio en cara había fora aunque amagate y que amaneis sí, pues pasa ya. que no nos cuaca la música y, y otras puedes, cosas puedes, ¿no? claro. ¿Sí? pero yo que antes lo feba no Mete, claro pues no, te vas no, a estar crapula te vas a estar o toque no, no sé vas me empalmando me me vas no, empalmando que plegas el tocadiscos plegas hasta el loro en pilas en pilas nunca no hemos estado de vas, nunca ando es que no Hostia, es que Habla no, no. Profe, profe, sí. Hombre de Borina y vamos con la ronda ya dije, la sí. mundo. Hombre, y en Ofierro hemos visto Maniser y en o... que Ofierro pero no era a un bar. Ya fui a <risa> una asociación cultural ya, ya, bueno, bien, sí, le puedes clamar como quieras, pero. Bien de cultura. <risa> claro, y, y, y que sí que había, sí que había puestos aunque aunque acubillate otra cosa y que no queramos, u que principimos a las 12 de Maitín, y creo que a las dos de Maitín, pues vas que ya no adubes. Sí, no, que no. Y de verdad, yo soy contamana cuando, cuando, cuando estos días y estos pilares he rematado en. Pues no, que apura en otro disco. Y digo, que esto no fue igual. Si quieres cabo de semana, Claro, ¿no? es que yo una no cortada de rollo. No has cuitado esa música que te cuaca, ¿no? <risa> ¿Qué tal, es, tío? Bueno, en, las, en las barras del día tampoco. <risa> bueno, <risa> o... no principimos por ahí. ¿Cómo se dice este? o Dance Style, este? El Zoo. Sí, o Zoo. Mi ¿No? gran ¿No? no charla riso. Jajajaja. Y que lo que decíbaste en principio era el programa Faduelo porque pilaje como no sé si ososticio o, o equinoccio aunque se remata ya el estar en la carrera y principiar <risa> a las montañas de, de abrigos en Osvas y a ganar de estar de ahí fuera las barras mismo cuan plebe, ¿no? Como Zag el sábado, sí, que ya sí. no ahí como podébanos. Sí, sí. Mención especial también a las fiestas de la Madalena, que se fan en obico de la Madalena, no más hasta las barras y a las rondas de músicos que se fan. Ah, sí Que yo, que yo verdad, sepa Senfación 3 Un mesmo 4 La Ronda Fierra Que okay. La de Chico Tens Hostia. La de Somerondón Que se hace Zaguerdía, La banda de gaitas La Raimel. banda de gaitas Pero que sí Y una cosa muy maja Si es Voluntaria Que le cuaca Tañé un instrumento Tradicional Que anima La fiesta En la, tío, muy... en la carrera Y que llegue, llegue Valdés. Y de cabo, Juan, que no lo respetan todo que deberían, ¿no? Porque sí. no muerta la música, mientras que tañen, pobrichonas. A ver, también, mira, te... <risa> claro, o sea, te, bien, bien decir, te muy catento. Claro, te viene una ronda y, y, y según te es que personas y según te es que cosas, pues igual casi lleven mejor la, la música enlatada, ¿no? Pero... <risa> pero, bueno, sí, pero que... sí pero sí que es verdad que hizo que muerta que, que la música quiso nos lo hacer. El año que nogara fácil una, una ronda para principiar para la levantadera a dos cursos precisamente una de las barras no nos respetó y nos metió la música cuando sí. ni pleguemos me, ¿no? me, me acuerdo sí. yo sí que sí que tacheta rolla y puede estar que sea la única está movida pues eso de lo de los excusados o sea no puede estar que un año tras otro <risa> ...pues eso, o sea, que continúe sin meter un excusado... ...en ver el puesto... ...hizo fueras de, fueras de OPC... ...que tiene los suyos propios excusados, ¿no?... ...pero, pero que ye, ye penible y hizo, o sea... ...pues hizo a la fin, por pues, rematada yendo a Otocotoga... ...o a ta la Taberna urbana, urbana, o... urbana, lo que sea... ...y en el caso de Oconello, ...pues me pienso que Puyaranta a la Otra... Pero bueno, que ya penible, o sea, no sé cuánto... No, no, no, con ello... Con ello bueno, este año no lo sé porque no lo he estado pero a otros ah, no, años te neva a pues, pues no, pues no. Este año no te A o sea, otros años sí que te neva, sí, pues sí, sí, sí, y la excusaos. Sí. Pues y la añada pasada tampoco no vine, va. Es que no sé excusaos, si, si, si era hasta el final, eh. en otros 500 millones y ma, yo me acuerdo unas pilas que además lleno blog el año que Post taño blog. chata sí que vine va me lo acuerdo perfectamente ya espera dos años no lo menos fiestas de y puede estar que sean no sé estas obiico sí eh. pero también taño e no solado con ello llega año dos vegadas. ah vale y, vale, vale. Vale, y sí que eh, eh, una, una de las conversaciones que han que se han repetido en en histo, pues si son histo, mientras estos días y la idea que tallo me parez sobre buena De fer un espacio, pues eso, la carpa de Ternasco, pero de los movimientos alternativos. O sea, de centros sociales, de, de, que sí, que tendrá las suyas cosas, pero hizo fer como, la, como lo de las barraques de Reus... Como la zona de las, ¿cómo se dice lo de las peñas de.? Las chosnas. Eso, las ah, chosnas sí. de. No. Estaría, en estaría onda Rú, y todo eso. O sea, tener un puesto ta, que sí pues, sí, pues sí puede estar sin sí, molestar, Guaire, tener un poco más de horario y. ¿Y que lo sacas de fuera de la Claro. Ciudad? No, claro, pues Angeagor, no, pues, pues, pero. que estás pero, un espacio pero no claro, estamos charlando de lo que charlaba antes. No, Angeagor a la Garpa de Ternasco, por ejemplo. O sea, ese espacio, <ríe> no, quiero decir, que es mejor. ¿Qué por estaba, ejemplo? Que o de seguras que había más espacios en la ciudad. Se ha quedado huevo la carrera Moret. <risa> De seguro que no, que no se quéis en un vecino sí. <risa> No sé, o sea, trobar el puesto Pues eso, que, no sé O que nos dicen más horario, claro Ya que, no sé, a la fin, pues eso Pues talló estos pilas y, Sin poder empalmar Sin rematar en Belvar Pues ya son esbafaos O sea, tallos son esbafados Sí, sí Bueno, bueno <risa> pues daría mucho Yo estoy que yo Muy, muy buena idea Pero aquí en no Está toda oh, Concello el... <risa> Concello Mírate Pero ta, yo lo, lo mejor sería celo eh, a intro de la ciudad Claro sí. Si lo vas a meter en Interpeña No, pues... no, ah, no No, no, no, no, no, eh, no Pero ¿de qué metes? ¿Una carpa? Ver, es que claro Que ya es complicado Yo, no, tío, yo no lo, lo digo. Yo sí lo veigo Yo no me no. fería muy hoy pero, pero mira, por ejemplo en... San Agustín No sé qué, qué vas a Desargar la, la Madalena Bueda Que, que aunque precisamente pues yo pues o PC los movimientos sociales no sé qué o sea que la chen que pasa simplemente porque yo un hay un puesto de, de paso de, de la chen, sí, pero, pues lo ve y hostias de qué va esta movida pero, ¿qué, qué pasa si plebe ¿como el sábado pues que te mullas pues ya está pues <risa> sí, lleva una mierda y claro. tienes que trancar y, y te pues pasa no, pero casa. a ver en Zaragoza plebe tres días al año pues, sí en pilar chico, sí, pues, en pues en <risa> visado, claro hombre pues lo que tiene el agüero claro. yo estoy que si sí, os preso un, os expreso populares quién serán y a música allí buena que también de que será y se puede estar pues, pues bueno, cada Y que llegue música buena no, claro. que, no, no no es que somos en lo de siempre que no un inte, que cada que cada algún meta suya música quiero decirlo como sea si, o sea oh, me importa no, igual no, no, Javier, no. que esté una conversación en la carrera me cago en mi vida que no tengo aquí o proyecto tete eh, ¿vale? te, te, tranquilo ah, <risa> que mierda a nosotros <risa> No, se la ha ido, ido, se la ha ido la pinche No, di, di. no, no. Que no, que no me acuerdo. Ah. <risa> es que llego ah, complicado, llego complicado. Porque la, lo de la música de las barras también ha estado. Ha, te, ha tenido cólica Yo no veo que carga comentar eso. No, no, no. no pero llego a filo de lo que yo era diciendo, tomada. No claro, que llegué. Que, que, que cada uno meta la música que no, quiera. No, no. Si se fa, si se organizase un, una carpa conchunta, pues ya se organizaría una programación conchunta. No, no. Conchunta no. ¿Eh? ¿Con, con OPC. Pues conquistas. Con OPC, con los anarquistas. Pues se clamaría los azafras, al amarillón o. No, no, al no, amarillón. No, no, no. Pero Marillon, que si OPC son populares y vía música y vía, vía buen ambiente, la chip va, va a ir también en. En cara que no sea, si no llevo muy todo el Mes, buen. Mesmo concierto. en cara que no sea en lo mismo centro de la ciudad. O sea, si por ejemplo me estoy pensando ahora, el anfiteatro, ¿y esto todo esto que vía como por el Parque Bruil pasaba a Desembocadura? Vale, no llego a ir a Man de la Madalena, pero tampoco llego tampoco a ir el buen. O sea, llegué, pues, yo qué sé. Ni para ti ni para mí. Ni para ti ni, ni, pati, pati, ni payo. Ya, estoy tampoco ver, no había ¿Sabes qué puesto sería perfecto, Taiso? A ver. O Buñuel, o Patio de Buñuel. Pues Pues sí. sí Pero yo lo que, dice que Carlos, hay de Carlos ¿Di, di, ¿Disas la, la madre de la abuela? Claro Puede estar complementario Y para Pero. San Bruno Y se añade a Anfitobe Ya cosas para San Bruno Anfitobe No, no o... el o sea, en un concierto yo, yo he visto sí. Teatro Ah, porque así también hay un muy, muy buen puesto Yo me estimo más de del Buñuel Bueno Lo dejamos sí, sí. como idea Lo debatiremos hacemos un programa de propio Porque esto da para dos horas también <risa> Y... Y pasamos a, la, a lo Benin Bloque. Hubo ya cosa más sobre los espacios alternativos, sobre las barras, sobre Buñuel, arrebato, oigo un boli levantado. No hemos charrado Buñuel. Yo estié dos vi dos días. Eh, o Primero a un, un festival de hip hop que viva Muy bien, la verdad, compuesto un Beat y Bomba, Chigán. Muy nuevo, los excusados son, son limpios. No sé qué más le puedes demandar a un espacio que no, que no pleba Bueno, y si plebe Pues tienes los porches Que también No tienes que metan, que metan buena música también <risa> O sea, Que esté yo jolio. Este es un día Yo día de hip hop Pues ah, las joyas penso. que te oh, llevan sí, A pero... ver y, era, y eran probando sonido Me cago en bros. Yo con va <risa> uno fa años Que cuando salía de marcha Y a un, un lugar de alcanto Salía con Con una cinta de casete En la pocha Sí señor Iba por todas las peñas Dando la brasa Hasta que le metes en la suya cinta <risa> Ahora pues verlo con un USB. Y se él cantando, ¿no? No. <risa> bueno, limpias <después> de esta <risa> Bella cosa más de Buñuel. <risa> a yo me parece un, un puesto muy bajo también sí, Bueno, sí. que si se pinchan de belleza Mario que, que se llamana, No le falla ni puto... Fullir. lo sí, ¿no? Como Lupe. Me, meter eh, a travésada él el... Bueno, no sé ni lo que mete pero era... Mete la esma cantada 16 vegadas. <risa> en fin, no, no no voy a decir no. cosas. No Bueno, pues mientras vemos un pinchado, fumarro, o lo que sea, y nos descansamos una amigueta y venimos ya con la con un tercer bloque, con la parte una mica, pues más, más política, pues pues charrando de, de, borina, yo creo que una de las cantas que, que charra de borina, que charra de otras fiestas, de, de otro, de otro puesto, de otro país, pero que llegue, que llegue un totalazo de, de canta, en cara que Belón le tenga muita quimera a este, a este mozo y que llega ya de, de escalaria Borina, que seguiría en aragonés y bueno pues con eso hacemos un un chique descanso ¡Joye! I saw La, la tercer o tercer bloque antes ya de, de presentar a nuestro convidado Estrella que, que ya lle, yo creo ya le han avisado que, que ya entrará pronto eh, bueno pues una miqueta la la parte un poco más más política que que también pues pero que sí viene en en los pilares como como en tono Y había una bella novedad en este año. Una de ellas, que yo creo que la más la más vistera, pues ya os refirme este que y lo concello, la campaña anti antiagresión, porque la, la campaña ya venía de antes, ya, ya se va organizando pues ya, ya vivo por aquí asintiendo con sí estoy, con con Atozuelo y, y yo, bueno, no sé, que te como lo billet eh, esta esta novedad. Pues yo contentísima, vamos, yo cuando lo billé Antimás hizo lo mismo también. También me feba, me feba muy muita pena vier atrás atrás ciudades que se no se van adelantado que ya viene ¿eh? pero pero máscuan, aquí ya pues a las organizaciones feministas ya elevaban pues pues varias añadas demandando pues esa taza esa mena de, de campañas y mismo pues las, las febanos o las feban nosotras mismas en cara está este año en cara a que haya gastado la campaña oficial también había la campaña que decía helen de De la Que pues ya Sí que cerramos hoy eso. Y bueno Pero bien Sí que a Villar, Lo de Lo de siempre Ta, Yo sí que es verdad Que cuando Oveyes Puede estar Que sea un mensaje mmm, Estéticamente mmm, Quiero decir Quiero que, que, que, que le truque Más lo eficacia A las mujeres Que a los hombres Quiero decir Estéticamente esa, esa, esa mena de letra Esa Pero bueno Que yo primer año O sea Y Feten Súper contentas podría haber estado en Aragones pues también ram pues también pero sí que es verdad que la chena respondió a lo menos y eso se ha, se ha visto mesmo en mesmo en taxis y en y en Bas, y en ya ya en un fascal en un fascal de, de puestos lado de la pulsereta y está quedaban también en en la oficina de turismo o sea De verdad está yo o sea soy muy contenta también porque veo que ha estado una campaña en serio o sea que no ha estado una campaña de sacos carteles meto cuatro marquesinas y din, pues no o sea yo las escuchaba en la radio cada maítín lo he visto sí sí, sí, sí. o sea ha estado una campaña sí en todos los puestos sí sí ha estado sí, sí. sí, sí. o sea se lo han tomado en serio o sea no ha estado una fachada o sea ha estado una cosa pero porque más a, lo, una... a la fin ha tenido o refirme do sello de las instituciones sí. que, que le va, no porque sí, esas sí. añadas, como tú has dicho pues ya, ya se han feito mm. campañas parellanas, ahí está, ¿no? Todas sí. añadidas contra las agresiones masclistas. Mm. Y no han tenido este, este refirme por parte de las instituciones. Sí, claro, ¿Se lo han creído Se lo han creído a la fin, sí, ¿no? Por fin. Pues que también uh, la visibilidad que han tenido, esta, esta mena de campañas en una otra ciudad como Pamplona, uh, ha tenido bella cosa que... Bella, vaya, valga la redundancia. Puedo estar, ¿no? Mm -hmm. Que que se tomaron mucho en serio y todas mm. agresiones... Pero Pamplona es tío pionera, cuento, ¿no? Sí. Hombre, yo, yo di, me di que... eso es de todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Parece que era, las, las campañas que estoy... van de zaga, son más consecuencia que prevención. Sí, bien, pero... Pero en otros puestos pasa y no fan cosa. Sí, hombre. Sí. sí. Eso podría haber estado antes, sí, pero bueno, lo menos, pues, pues está. Sí que hizo la pena ayer, pues lo de siempre, que muita campaña, muita leche... Pero eso pues a la fin pues eso había habido varios casos de, de violación, actos de agresión y multismos que no viéremos pues de lo típico del tío baboso, pedo, de tía no sé qué, tal cual, o sea que eso pues si es que hace denuncia, si es que hace facosa y que muchas veces pues no se reconoce como una agresión y, y vale no hay una violación, pero digo que si se plega la violación pues tampoco, o sea, mi espacio vital de yo y, y si quiero dentro y si no pues no. y soy yo lo triste yo, que esta campaña pues sí ha estado muy muy vistera porque pues estos carteles pues lo que te los trovas en, en todos los puestos pero quise quise ficar en a, en la web eh, tal leyer a campaña de, de entera porque ya muy completa pero claro había muchos mensajes y mismo mensajes que no son capaces de identificar una agresión crista, porque una agresión más no más no oye no una violación y vía muchas menas de agresión. Así las que hizo que, que Cal también, pues más que más, difundir, divulgar la información y que a Chen se informe de, de lo que pasa y que pasa cada día en los conciertos, en Interpeñas, más que más, en, en las carreras y en y en todos los vicos. O sea, de ningún no se salva. Sí. ¿Mm? Pero pero fiestas y no fiestas también. Fiestas y no fiestas también, sí, pero sí, fiestas más que más. Sí, en fiestas y sí. yo me da la impresión por meter el del punto. de que esta campaña no ha plegado a lo que decías tú, a la chen que va a estar Interpeñas, a la chen que lleve Fendo Botellón a la chen que lleve la, en Las Peñas a los peñistas Puntualización eh, Uno de los objetivos del Consejo lleve juntarse con Interpeñas pero es que bueno. y, y, y pretender y que, como, como se fa hizo, es que lleve complicado, lleve embolicado Pero, eh. pero, pero y embolic es que lleve muy importante ese punto te una hombre, cosa. Es fundamental Yo digo que si es hay la mi impresión de sí, sí, que no, ese de de pero... mensaje plegue a esa Porque las, no sé, a lo mejor sí que viene, pero las violaciones cuento que el día de Fórmula fórmula Quinta es <risa> más difícil que, sí. que en un día de Interpeñas, con Chen más joven. No, pero no hay la misma campaña, ¿eh? Mm. No hay la misma campaña y es diferente. Tú, claro, bellez, yes, esto y toda la chain, como en no Facebook o no cáncer de mama, claro, todo el mundo va a estar muy en contra de, sí, de sí. estar, oh, no, agresión, agresión, no, agresor, no, yo creo que voy a ser agresor. Pues eso que no identifican o que lleve de verdad una, una agresión masclista. Y qué chusto día que iba Tu Buñuel, pasé por o Pilar y pasaban, no sé si era Opregón, y justo venían todas las charangas y metete las bragas de modo no sé qué. Digo, y que aquí esta claro. campaña no lleve plegando a esta che. Hombre, pero Taizo, a ver, yo creo que Paiso, claro, o tipo? sea, yo primer año claro, que sí, se sí. fa a, a, a nivel nacional como un, un objetivo futuro. Claro, o sea, plegará entre peñas siquiera mensaje que no sea Zorria y Mincha... Y eh, es eh, eh, difícil, eh, difícil, y es pro difícil, y no hemos charlado, por cierto, que ya otro tema, Interpeñas, es que hay una puta mafia. Pero bueno, pero eso, eso da también ta, ta un programa, ¿no? Que, pero eso pero yo, cao, y es que somos metiendo el 81 en Interpeñas, tela. O sea, sí, yo, yo creo que a lo menos a la Chen, eh, una mica más de él, y yo sí que lo digo en, en mi entorno mismo en los conciertos. Eh, eh, que antes pues igual seguntes que frases o seguntes que cosas, pues no pasaba nada y ahora yo creo que la se cuide una mica más de, de fer seguntes que mensaches pues o seguntes que, pues que, que cosas uh -huh. o sea por ejemplo en los gandules que, que eh, publicó <risa> garrulismo total y, y cazonismo y tal y a, y a los gandules los llevo sintiendo 13 años y pues veía cosas que a lo mejor ya no las dicen Puede estar, pues estar, pensar uh -huh. o que mes mensaje sigue plegando poco a poco, no sé De todas trazas eso que esta, esta campaña pues estuvo oficial, ¿no? Pero también vi había una tram que, que surgió, pues hizo, eh, este mes, antes dos pilas Y principiaron a hacer la campaña, pues estas fiestas Que, bueno, cuyo lema era ni un machirulo con dientes así nas que estas mensajas y mensajes pues se dedicaron a, a repartir unos unos kits que facieron eh, pues por Interpeñas, por el Parque Norte que ya son unos unos joven, os y as chovens de, de reggaetón y todas estas músicas que también también son agresiones en, en, en las suyas letras y en las suyas actuación y quiso se repartieron unos kits a donde te va información para identificarte mismo como agredida y también como agresor. Y bueno, el pegallo y tal, y que hacer si, si, si es agredida. Y la Chen, pues la verdad que pues ha respondido bien en primerías, ¿no? En, en la superficie, pero pues, tampoco no sé, pues, eh, dica qué punto plega o, o mensaje en, en la Chen, y más que más en los mensajes. Hmm. Sí. Yo estoy que plega, bella cosa de plegar. Sí, yo es, ¿no? yo decía si, vale, sí. claro. sí, si, si, no si plega un 20% o 20%, que decimos <risa> ya. Si no lo fijas, si plega un 20% ya la leche. Si no sí. se fa, seguro que no, no sí. seguro que no hay plega, ¿no? Pues... y que con una campaña, no se va a plegar ya el objetivo. No. Esto que claro. muchos años y que va a vaya la cosa china chana. Claro. Yo cuando me lleva a Eloy Suárez, por ejemplo, refirmando la campaña esta con, con Les Guande, no es, <risa> ¿no? Digo, te lleves viendo la foto, tú no te lo creyes. Total. Claro, no, pero, pero no. lo fa. Sí, pero lo fa. Pero lo, lo digo un poco mego. Yeah, mego. Bueno. Pero... Y yeah, mego total. <risa> pero mola. Por... Mola ah, que eh. se faiga la foto, sí, Uf, pero eso. no se lo cree. Ye. Si con pero... quien para las acciones campres con o contra Willy Toledo, como contra la chenera y las violaciones eh. de Interpeña, no es lo mismo. Sea, eh. Sí, sí, sí. Por un costado se fa la foto oficial y por la otro costado pues sí que se lo prenden en serio. Que es políticamente correcto y cal, cal que se le faiga la foto. Y, de, y cualquier partido que diga que no llegue al acuerdo con la campaña pues se va a tomar bien <risa> por eso yo lo decía sí. Elena pues toda la gente ha encontrado cáncer de mama no como mm. la zorrosa, yo mismo me veo con la zorrosa hospital sí, sí, sí, sí. pero luego retalla sí, por eso. sanidad pues, pues lo mismo bueno cambiamos de tema bella cosa más sí, de visto no, pues que muy, to, que muy bien y toda la añada venían mm. pues más y mejor y, y, y mientras y, to, y mientras toda la toda la añada porque eso o sea así en pilas más pues porque el ambiente de, de zorrear y tal pero eso pero esto cal pues eso hacerlo toda la añada y de, de, de toda me, bueno en primerías dende dende los colegios los institutos mm. más que más mm -hmm. y eso cal educar educar mm. educar o primero ¿eh? informar Buah eso sí que eso sí que, sí que de, de largo recorrido sí. ¿no? Bueno, atradas novedad, que en realidad no, no hay novedad legislativa, pero sí que es, tío, lo, lo de los circos sin animales, sí. ¿no? De que, que no lo han legislado, cara no han viedado que venga circo con animales, pero bueno, pero este año ya, no sé si les recomendaron o cómo lo facieron, ¿no? Sí, de... Pero circo no tenía sí. no, no animales. ¿Sí? Sí. Como no podéis no estar, que no pueden prohibirlos. De hecho, justo ayer o antes de ayer, ha escuchado una noticia de no sé, han, no sé si en Zamora, estoy que en Zamora, que se va encarrañado el alcalde con, con un circo que viera, porque el alcalde ha por lo mismo que han dicho aquí en el concello, que preferiríamos que no viniesen, que no viniesen circos con animales. Y aquí, pues, a circo que ha venido, pues, pues bien, pues no los ha meso y ya está. Pero eso en Zamora, por ejemplo, no lo han conseguido y vía pleitinas entre un circo con animales que se ha meso en, en la ciudad y el, y, el, y, el, y el grupo de gobierno de, de Zamora. Pero bueno, pues eso, pues, pues, o sea, hay una pena que no se pueda lechislar de verdad, pero bueno, a lo menos, pues mira, pues se ha conseguido eso, al lo menos decir, oye, mira, eh, se puede hacer un circo sin animales y además yo soy segura que toda la que he gastado este año en el circo no los habrá trovado a faltar. Lleva o sea, una carta en el alto, sí. Que sí, sí. Yo, leí, lo leí, yo lo leí también. Pero quiero decir, o sea, esto, o sea, la chen El, el discurso, este de, yo que lle la única traza De animas pues te ficas en internet, tío Y te miras como hay un león, o sea, tampoco No calvillero a ti, tampoco le vas a dar la mano A un león, o si no, amánate A villero si le das la mano o no, ¿sabes? ahora Pues pues que lle bien, tío Que ya ya pro de divertirnos con los animales yo que Somos somos de verdad nutrios pero A más no poder, y de impo ya charramos dos toros Entonces, <risa> Y quiso que yo me fuera a conocer con la campaña de Zaragoza en común que decían que esta manera de actos que no era suya, que no llegara concello no a decisión, sino que estaba, pues no sé si autonómica o provincial o que me siguió. Asinas que llegaran con las manos atadas que no podían hacer cosas, está prohibir del todo, estas cosas que no más pueden, pues, esto, aconsellar a, aconsella. o... Y una pena, y una pena, pero... Yo estoy que, que, pues, mismo como con estas agresiones, ¡qué pénica Pues que, que la chen de poco en poco ya, pues ya, lle pensando de una retraza ¿no? Hombre, con esto ya se ha conseguido, ¿no? Sí. A yo, por ejemplo, me va de vergüenza en, en estos tiempos que, que, que somos, ¿no? Que parís que, que un movimiento por los delitos de los animales, pues bueno, a mi cama sentaban que el Martín Martín anunciase que regalaba... Ay, entradas para las tras, vaquillas Y las ha regalado, 5 sí. euros sí. Y yo, y, pff, O sea, yo vi una... Bueno, que, que continúen existiendo las vaquillas Ya me, me parís penible Pero que Antimas o Martín Martín Regale entradas Y que Antimas falla una falca de radio Que yo la sentía en el vallo todo los día, Terne que terne Hostias y una mica penible ¿No? Y eh, eh, la no... FNAC Vendeba de entrada Hasta Terta a los Toros No ya la primera vegada Que lo faga Utsa sí, sí, sí, sí. Levaba A publicidad De dos Toros Bueno y el y A, taurino, a sí. campaña Que han feito Con los Toreros ¡Hostia! La de pasta La de pasta God. Que se habrán gastado Y la campaña sí, sí. Con volante la primera de la cosa ahí. Maja que les vivo fe a los Taurinos En la <ríe> suya vida Sí hay, con, con estilo Hombre Llega bien feita no me, no me cuaca un mensaje Pero era Hombre, bien feita Sí Mírate Contó y con Iso o cartel de, o cartel de este año de, de la Feria Taurina lo has visto, viste que lleva la cabeza sí. o Toro Negro no. y era con los nombres? Y era no, pincho. no, y era una, Hombre, una no, suera. O sea, ¿le, va fe, ¿Le va a feito que sepaz o cucusumusu? ¿Sí no? ¡Hostia! Oh, claro, que no sepa, Vida... de del... ¡Joder! No me ¿eh? sabe que de No me esperaba que fese en un... en Uy, los San Claro que sí, Pamplona, San Fermins, toros y si nais en pilas, ya es dichoso, ¿no? Total. Charlando de, de toros y de... Y de... y de carteles y de estética, los pegallos de Purna de este año, firme hoy oh. que manchismos. Sí, sí. Pero, sí. Brutos. De delante de taurina no. y era Bruto. pinchismo Y los de, de los dos natos. Sí, los <risa> <risa> <risa> natos. <Bueno, risa> sí. sí. campaña. Ah, yo me me fascinaron a saber luego, este sí. MH. Lo fa muy bien. Eh, Rubén. Raúl Raúl, Rubén, Rubén, Rubén. Rubén. no, yo no, no, no el otro. la otro, la otro macho ven. Sí, sí, sí. Y más mira que son calimocheros, o sea, quiero decir, eh, eh, no, ¿es eh, eh, verdad? Eh, no, Avilés. No Tenemos lo mismo por calimocheros. Sí, o sea, quiero decir, son estos carteles que, que, que plena no cartel entero, pero que llegue son pro pinchos, o sea, ah, porque llega una, sí, llevo una sí, imagen, sí, de fondo y un mensaje, de banda, y un mensaje sí, pero de son pinchismos. Yo yo futuro. Yo muy contenta, sí. Y eso, bueno, y, y charrando un poco, ya sé que nos fijamos en los toros, nomás, pues, eso, o sea, ya. ya llepro uno de, de todas estas de todas estas historias añada una añada más pues se fació la la mania titorina que estoy esto que ya hay tradición también como los los postecicos como los gandules que alille, <ríe> pero que, que aliye, sí. sí y y bueno y la verdad es que ya que, ya que hizo, o eso sea llegué más muy te dice no los toros no porque los matan y tal pero las vaquillas llegué a villero o sea ya no hay cuestión de que a toro sufra no sufra se muera no se, bueno se muera no lo maten o no, no lo maten yo respeto por el animal o sea no sé, de hecho chugar con la dignidad de un ser vivo, o sea, si pues, le clavas una espada, pues muy topillón, ¿no? o sea, evidentemente, pero vamos que, que Yaya Pro, tío, que hizo de los pececicos en las ferias, de los toros en, en las plazas, las vaquillas y no sé qué, que no, que se puede uno divertir sin tocar muelles y sin matar animales, de verdad, probarlo, o sea, <risa> yo... <risa> soy completamente fe. O más peligroso que veigo yo estas cosas que dice esta maraña que, que, que la que la educación está los fillos y las y las ninas, que le, les educas en, en la cero empatía en todos los animales, uh -huh. entonces y, vivos, en seres sí, vivos, sí. sí. En general, así es que pues pues creíamos una una otra generación. De, de taurinos Y de insensibles Pues de insensibilización Total Pues me elevo Esta maitín Me elevo a las ninas A las vaquillas sí. Pero esta maitín Pues mira Tal el circo Con los elefantes pues, ah. Eso mismo Oye yeah. de, de no ver De no ver beller Que lleve que un ser vivo Y que lleve sufriendo Pues sí, pues ya sí, importa, y como pues veíamos las vaquillas pues en dos lugares, como veía cosa pues normal, natural, que todo el mundo se lo pasa de vitibomba Pues de toda la vida, que que no pasa cosa, y que no pasa cosa pues, ha puesto todas las vaquillas de y sí, Como estuvimos es tofi y todas en la manito os pregunto, ¿no te has parecido que esta añada viva más chenchoven Caramba. el enovando taurino? Uy, no sí. no, no es la antitaurina. No. Ah. En general, en los tres años, yo creo ah, que ha ¿eh? puya, o, conforme puya o, o, a la estimación de voto de ciudadanos, <risa> puya. Yo veía más chenchoven y eso no, sí, sí. no me cuaco. Pero mi, yo. yo creo que hay una reacción de ofacherío. O sea, de pues eso, o sea chen que, que si no viese habido un movimiento en contra de, de la tauromaquia y de la tortura animal y tal. Nunca no es el tal los toros, ¿no? Pues ahora que lo dices y se me sache que veíamos con la suya camisa de Pedro del Hierro y el suyo, <risa> <risa> <yo> suyo cojincico <risa> rollo y amarillo taposarse en la plaza de toros de 16, 17 añadas... Y claro. sí, no sé, no sé sí, todo, sí. todo pequeño Nicolás Sí, sí, sí Y se lleve por fin Exactamente sí sí. Ese, sí, sí Pero bueno, y eso yo creo que De aquí a dos años Ya será Ya serán han no Ya se han afiliado Sí, es claro, ya. ya serán afines a Ciudadanos Pero, Y ya Concejales sí, de que Concillo claro. y... Y, y en Timás con Isachen No da para salvar Económicamente A los toros Creo yo, eh Sí, sí gobiernan ellos. Exactamente. Sí, sí son no claro. gobiernos. Sí, sí gobiernan a base de subvenciones, pero. Pero si, pero si son de público nomás, no más. No, de, de, de público no. nomás ya llegue esclatero que que eso no no tiene más vida. Yo lo que espero es que por fin esta ciudad se declare una ciudad antitaurina y a lo menos ya que no lo pueden prohibir a lo menos pues eso que ni un duro está financiar esta esta mena de, de espectáculos ni ni unos ni, ni a otros vamos ni ni aquí ni en ni en los barrios Ni en los barrios o problema no, que es que viene de la diputación más. la plaza de de diputación sí pero hizo pero, pero que el consejo pero ni... que el consejo no den una perra que el consejo también daba claro. también daba perras allá pues bueno que quieras ir a los toros te lo pagas y que paguen el IBI claro aupa o te veías ante la Aragón. claro que <ríe> proyecto <apro, ríe> <ríe> que apro Pero. Aprofito de decir que, chunta, se has tenido en una emoción contra los toros en las cortes. Bien. Bien. Bien. Bien, aplausos para la cucha, Eso, viva, regionalista. Viva, viva este programa atemporal. Noticias de este Maitín, que sabes. Yo, bueno. que si los países y que si no no nos va a pagar de sí, sí. tener a convidado ahora han convidado a tío Badillo uh, ¿No lo harás? Uh? Uh, tío Badillo ¿sí? va a venir bueno le vamos a trucar por teléfono uh, a ver ay, si no a ver lo si aparece por aquí le íbamos sí. a meter la la música de trucar por teléfono de gritar uh -huh. a la chain porque si no no funciona el teléfono y, <ríe> y vamos a, a bien que le apareció a, a tío Vadillo estas fiestas no porque yo creo que tío Vadillo seguro regular que tendrá bella cosa a decir de, de todas estas fiestas eh, ahí va que no trobo la canta de así ah, aquí <risa> <risa> pues metemos hitos parís un ratico de canta de gritar por teléfono y y clavamos a tío Vadillo a ver qué nos cuenta grita, papa, grita <risa> <risa> Quattro, cinque, sei. Al telefono, espero che chiami tu. And mientras tú, and mientras tú. Buenas, buenas tío Badillo, mascuitas tío Badillo. Uh, hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, pues le, le clavamos aquí desde de, de Radio Topo de Tierra de Radio Barrenaos. Eh, ¿De, ¿De dónde me dice usted? De, de Tierra de Arenaos, un programa nuevo de Radio Topo. Yo como vale. sé que le fa mucho gobierno el Radio Pero, Topo. Creo que no, no, no, no ten... he estado nunca ahí. Tenemos antimas también aquí en, en la emisora tenemos a, a una persona pues que, que charró muchas vegadas con, con usted, que ayer Rubén, seguro que conoce a su llago. Ah, el de el de el de las melenas. <risa> <risa> BT, buen, sí, día, sí. buen día, buen día. <risa> ¿Qué tal, muchacho? Como adito buena noche, ¿qué pasa? Que no duerme. Yo lo, lo mínimo posible, <risa> siempre trabajando. <risa> siempre reunido. Claro, es, es lo que hay que hacer. Los políticos somos así. Pues, pues era nos fende un programa de sobre ospilás de, de este año en Estrella Estrella. Y, y un día que todo todo lo día la radio llena aragonés. Que, que a usted? ¿No aprenden ustedes nunca, eh? Madre mía, qué barbaridad. Y, y queremos queremos saber cómo cómo ha pasado cómo ha pasado Espilás, tío Vadillo. La fiesta de la Hispanidad, me pregunta usted. Pues pues pues son. La, la, las fechas más entrañables de, del año para mí, es algo inconmensurable, pues, pues se celebra pues, pues lo que somos como, como país, como nación, pues algo pletórico, que sales a la calle con el cachirulo, con, con la Virgen del Pilar en el pecho y y, y no te cabe el corazón dentro es ¿Usted llegue cachirulo? Siempre, siempre. Que lo, lo a ¿no? cuello. Pues depende, a veces me, me pongo así un poco moderno y me lo anudo a, a la muñeca <risa> <risa> Así, cuando me da ¿Y un, un cachillo raso o le va a haber bella inscripción? Tengo varios, pero suelo llevar el de La Virgen del Pilar pues, el, el más clásico Pero alguno que yo <risas> algunas cositas que tengo yo, que me gustan a mí, que, que me llegan al corazón, pues también tengo así. Como... Con flechas, ¿no? Eh, bueno, sí, flechas, <risas> flechas yugos, bueno, eso, <risas> eso es irrelevante en lo que nos concierne. <risas> ¿Y, y, de bella, y de bella Peña? Peña Las Migas, sí señor, fundada en 1933, la mejor que hay. Angesia Peña. Pues eso, está en San José. Muy buena. y le va también la tocinera no eso ya lo dejó para para, para la juventud que usted más del llevar opine la truqueta sí eso me, el, bueno pin más bien pin no yo tengo un pisacorbatas de oro que me lo <risa> que me lo dieron como fundador honorífico que es pues pues una cosa maja y, y digna no como ahí ahora pero como... si no qué pasará usted en a ofrenda todas las añadas pues por supuesto que sí señorita. Sí, y con qué y con qué coya ha pasado usted o con la suya familia con No, mías? no, vamos con, con, con la del pueblo, pues, pues somos de somos de Bulbuente y pa, pues, pues pasamos, pasamos todos juntos, sí. ¿Y se viste de, de trache...? Sí, pero no como el alcalde de ahora que va del la, de labrador o no, de, no, no, yo con el cachirulo de toda la vida bien preto y con la faja y pues pues con alpargatas porque encima han regado este año todo el Pase Independencia que se moja todo el cañimo y no puede ser. ¿Y no. la bota vino? La bota vino, pues Yo soy más de gin tonic, ahora no sé usted. Si, ahora no sé si pregúntale qué le pareció a usted otra cheda pregonera. Y a pregonera también. Una, bueno, y, y, eh, y a, el a, alcalde y con a, la, a las tres preguntas le respondo lo mismo. <risa> Una mamarrachada. <risa> Sin más. ¿Otrache de Carmen París también? Por favor, pues si quiere hacer el, el sí. ridículo, que lo vaya a las salas donde canta esa señoritinga, Y que haga lo que quiera, pero si está representando a todos los zaragozanos que se vista como Dios mandado. Pero bueno, ¿no, no le va a usted, usted o cachulo también? Pues Carmen París, pues... En fin, en fin no, no, me, me parece que, que, que no nos vamos a entender en ese tema porque, porque a mí esa señorita pues pues me cae fatal. Igual que el alcalde, igual que el pregón que hizo. ¿Y, y usted, estió, o sea, est si este o no pregón, también estoy con la peña, con las charangas y todo eso? Yo el pregón lo vi desde nuestra sociedad gastronómica. Con el gintonic en la mano y como Dios manda y no aguantando a los tarambainas de las que, que, que son en la plaza gritando tontadas. Pero la, la Peña Las Migas, estoy ah. que, que ir a Topregón o, la o peña, no. La Peña Las Migas, eh, pues pues hay una sección que son los jóvenes que van con su garrafa de calimocho y luego estamos, pues, el núcleo de, de reserva, la gente digna, la gente de orden, que estamos pues pidiendo las cosas en casa de, de en nuestro centro social. y pues, pues tranquilos pues como pues, con unos Ramón Bilbao en la mano pues eh, tomando unas gambas pues unos carabineros pues lo, lo que se hace en las fiestas de Pilar navajuelas las navajuelas claro pues, de do pregón y la ofrenda ¿Ha estado y están Belacto más de estos pilas pues en casi todo pues el rosario de cristal pues todos los días a los toros pues lleva a los nietos a las vaquillas por la mañana pues es que ha sido un trafín pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues Muchos actos culturales, porque ustedes no sé si se acuerdan que, que yo fui consejero de cultura, bueno, director general de cultura de Aragón, pues es que no sé de qué estamos hablando aquí, pues yo tengo mis compromisos culturales, pues, pues cosas de, de la política... Este, yo, yo cuento que, que, que estaría que Sería usted en la mejor obra de teatro Que había habido en Los Pelás, ¿no? De Arevalo y, y, y Bertino Fornes Pues hay de reconocer que son unos amigos Una mica de humor siempre sí, señor, sí, señor. Pues, La Claro que lo hacen bien y, y que aunque lo veas todos los años Pues siempre gusta, porque pues, pues, lo hacen bien Y tienen un humor fino Es gracioso, pues, pues igual que María Nicole Corto Pues es un poco más zafio Dijéramos, pero pero también es de la tierra ¿no? Que es que yo soy muy de la tierra también Sí, sí Pues no sé si pregúntale esto. Pregunta, pregúntale esto. No, una... no sé yo, no sé yo. Eh. Me, me fa quiero, una mica lo, de lo miedo, de, ¿eh? Puede ser no, no, no. ya, ya lo contesté un poco. Ya eh, lo disaba hasta la travegada. Pregunte, pregunte, Pero no a tenga bien, miedo. Pues ¿Qué pare, le pareció a usted y estas declaraciones que fació el señor. Juli Toledo. Toledo. Guillermo Toledo. Que me menta aquí a, a la bicha. Pues pues sí. Ese señor, pues, que es, que es un impresentable, es un tarambaina, un. Bueno, no no sé ni cómo calificarlo, pero ese señor lo que tenía que hacer es no volver de Cuba. No estaba allí también, pues que se quede allí. Es que, es que, es que, la gente no, no viene me, a Cuba. No me, no, me no, en la mesa, no me Se, en la se, la se mesa. queda arguellado y vuelve ¡Ah, voy a comer jamón, pero me cago en la virgen. Pero hombre, por favor. Estás también en Cuba, pues quédate con tu amigo Castro, por favor. Es, es vergonzoso, me parece ese hombre. Yo le retaré ando la muerte. <risa> que yo de moda. Ya, ya, ya, lo, ya que, lo he oído, ya lo ¿sabe oído. ¿Sabe usted que había una petición también de hacerlo, Fillo honorífico o de he, la ciudad? Ya he firmado, ya he firmado. ¿Ya he firmado? No, no, que no. Fillo honorífico, honorífico ¿no? Honorífico, ah, honorífico, honorífico, no, no, no. Pues no me, no me líen ustedes, que es que siempre están ahí con sus trampas. No, yo he firmado no, la otra, persona la, no la Chang e, El Change. No, ¿Cómo se dice eso? Change.roj o algo así, ¿no? Esa. Usia, sí, que ahora se ha feito un changeflauta. De, de, de, de toda la vida se han recogido firmas. Con el caudillo también se recogían. para Contra Oliva y contra Cataluña. Exactamente, exactamente. ¿Ha pasado por Ofuey y estos pilas? Sí, y por Cachirulo también. Pues, pues, Pero Bueno, eso. bueno Yo, yo tengo, soy un señor felizmente casado y no esas cosas no se habla aquí. Pero por favor... <risa> Pues sí, a, a, a, no, somos mucho de comer, sí, y nos gusta pues, pues comer bien. Y si quedos, pues así, tradicionales, pues nos gustan, sí. ¿Y cómo se trova Obico de la Madalena, la carrera mayor, Juan fueye Fatal, fatal, fatal, fatal, fatal. Los comunistas por un lado, los independentistas por otro lado, todo lleno de meaos. La <risa> gente vomitando. Yo, vamos, si, si, si dependiesen de mí las fuerzas de seguridad del Estado, les iba a correr buen pero. Lo iba a dejar limpio o, o, o escoscado como dicen ustedes. Por favor, qué vergüenza. Ese barrio que ha sido, lo ha sido todo y ahora es una ponzoña. En fin. Y ahora que ha avisado la política, dígame. ¿A qué se dedica? Pues hemos montado una fundación que nos dedicamos pues a lo que es la cultura aragonesa. Una fundación. Fundación, fundación. Estamos hermanados con la fundación Faes. El mejor presidente del gobierno Que fue José María Aznar Entonces nosotros nos dedicamos a la parte cultural de las FAES Sobre todo aquí en Aragón Pues por lo que son Jotas Por lo que son pues ¿Y han, han participado en las fiestas de Bella Traza o no...? Sí, hicimos ahí un, un pequeño acto pues, pues eh, que se cantaba hasta Jotas de Picadillo cantaron pues esas cosas que, que le gustan a, a la juventud bueno y a, y a los mayores también se pasó, bien, se pasó bien Igual pues había un aforo de 25 personas Estuvimos ahí en, en, la, en la Peña las miras muy bien Sí, sí, estuvo bastante Un desmelene Bueno, hizo lo que se pudo Al final de la noche casi no nos conocíamos pero pero vamos que tener las subvenciones van llegando, ¿sabes? y <ríe> Hay que hacer cosas, claro que sí. Bueno, y diría usted a la Feria Taurina, ¿no? Claro que sí. Ya le he dicho antes que todos los días, pues iba a las 5 de la tarde, estaba puntual hasta el día que, que, que estaba la manifestación esa de, de, de perro flautas y... y gentuza hasta ese día fui y qué fevan pues y estos perros pues no los pues yo desde arriba los veía desde desde la balconada de la plaza y menos mal que estaban las fuerzas de seguridad del estado manteniéndolos a raya y luego se los llevaron no sé yo me quedé ahí más a gusto que un arbusto y qué y qué le parece la, la campaña esta que han feito tan artística de, de fotos dos de toreros muy bonita muy bonita pues pues más tenían que hacer pues porque hay que animar a, a la gente a que vaya a las corridas pues porque Pues porque últimamente sí. parece que a la gente le gusta menos y hay que hay que llenar la plaza, como antaño. ¿Y de la campaña no es no? ¿Cómo? De la campaña no es no. La campaña campenta sí, o con sí. concello contra las agresiones... Si majestas. has escuchado programa, hemos estado charrando, ¿dicho? No, no, no, no, no lo he oído. Yo, a mí me ha traído el chofer hasta la puerta. <risa> <risa> Del cachirulo. <risa> <risa> me habéis llamado. Yo he cogido el teléfono y no sé ni de qué programa me estáis llamando. ¿Esto es de la OCOPE o de qué es esto? <risa> el gato del agua topo yo a mí del de, no, de, si de, canal 13 pues me llaman bastantes veces pero esto, pues, pues, de esta pues hacía años ya eh, que no, <risa> que no me llamabais <risa> no pues yo es que directamente de todo lo que dice el ayuntamiento actual pues, pues me evado Pero bueno, sí sí mismo Eloy Suárez también ha refirmado esta campaña de el concejo. Eh, muchacho es un blando desde, desde, desde que amanece hasta que se acuesta. Nada, nada, lo no, llevo no fue... usted con Eloy? No, no, no, no, soy yo más de José María Aznar, de gente de Mayor Oreja, de gente pues pues que es, está hecha para adelante, no que están ahí apoyardados, que es que es que no no hacen nada. Igual que el Jorge Azcon ese, ay madre mía, que, que es un relamido, por favor. Hace falta una fuerza nueva, pero no como la de Ciudadanos, una fuerza como, como antaño. Una, una fuerza, una fuerza, nueva, fuerza con la nueva de la Espinal. Ya me han pillado el nombre. Ya me han pillado el nombre. Ya me entienden ustedes. Fueba tiempo que no lo vi lleva y ahora que lo veo sin truqueta, sin tracha. ahora que hay a la política y se ha tallado spells, talló que le veía en la fiesta de la Viera pichando en una tapia. No creo Sería, sería mi hermano gemelo Yo bueno, no, no he ido nunca ahí Y a suya su impresión general de estas, de estas zagueras, fiestas Dígame, pues, pues bien pues. ¿Cuál, cuál ha cuál estado? <risa> pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues normal, no sé Es que me... Mejor, me, me... peor, como Pero de cucio es que Con este ayuntamiento no pues Es que, que como que se me remueven las tripas un poco Que no no estoy a gusto yo Como otros años ¿Se acuerda usted cuando estaba José Atarés? Eso es... Ojo la Rudy, pues esos, esos, esos me gustaban a mí y todo el mundo ahí. Ahora no, no, no me siento a gusto ni ni en mi propia ciudad. Vaya, ya lo siento. No, que estaba pensando ir, irme, a Bulbuen, irme a Buluente incluso. Pues imagínese usted. Una pena que no os vade de preguntarle por Opavio José Luis es Una pena. Bueno, bueno, no, no mentemos a, a la bicha. <risa> en fin, en fin, no, no, de, de, de, de, no. Es que no, no respetáis nada, no respetáis nada y así malos va a ir. La emoción de censura está al caer en el Ayuntamiento. Así te lo digo. No, igual cuando se esto. <risa> <risa> Ay, ya no digo nada, lo, lo dicen ustedes, ¿eh? Yo tengo info información confidencial y no... <risa> <risa> <risa> ahí. se vale, Y ahí lo, dejo caer. Bueno, don tío muchas, muchas gracias nah, por, por haber venido, por por sacarle dios suyo chintón y que no cachirulo. El, ya... el cheque me lo mandáis como siempre. Ya charla más de un pues, no, Fuera, fuera de antena De acuerdo. Y vamos a, a tornar, vamos a meter una miqueta de música. Muchas gracias, tío Vadillo. Un abrazo, No chavales. sé si queréis despeditos de él. Bueno, que vaya bueno, tío Vadillo, encantada. Muchachas, seguir tan frescas no. como siempre. Feliz, felices pareas. Metemos una miqueta de música y tornamos. Esténs de alegría Esténs oh, oh, oh. de ilusión oh, oh, oh. Se ve uno de catalán Que, que, que se note Me ve uno a muy tachén que si, que si Siente un programa sobre pilas Aunque meten música en catalán Bueno, se le cruzan lo, los cables Y le explotado el lo oh, como, oh, mental relato mental <risa> eh, bueno no nos queda casi tiempo citos eh, París una zaguera un redondín de, de parolas y eh, tenemos por aquí pues eso pues un poco que lo, lo mejor y lo peor de estos pilas que lo que más goitos ha feito lo que menos lo que sea cual si reflexión que tengas, porque nos queda casi tiempo pues yo por ejemplo tal yo lo lo mejor disciplinar y, y pues estar que de todos pues son y son ¿no? lo que hemos charrado, os, os reencuentro, los reencuentros los grupos heterogéneos que se van con con chen, pues que pues estar que la restaña tampoco no tengas oportunidad de villero o de o de achuntarlos ...lo los, los, los descubrimiento de dos o sea, los, los vermús eternos... ...no, descubrimiento, no, descubrimiento de vermús encadenados, o sea, quiero decir, de... jueves vermú, viernes vermú, sábado vermú, o sea... Se llama alcoholismo, eh... ...se llama pilas, se llama pilas, la, la fritanga más que más, y luego hizo pues... pues a se, a le vas una a semana a, claro, a, claro. a pur de té... ...a pur de té, de, de, de sin alcohol, bueno, no sé... ...bueno, y hizo pues los puestecicos, las carreras, la ambiente y os paseicos con la parella y oh, todas esas cosas. Oh, y, y lo que menos pues hizo <risa> pues la la manca de grupos alternativos, digamos, pues de pues todas esas cosas, no va a faltar más cartelería eh, en aragonés en todos mismos os programas o los carteles de, de lo que sea y y, pro, y pro que sí, sí, pero no guayres y pro que sí pues eso, eso sacando siempre que talló pues lo más penible ha estado pro que sí pues las, las agresiones, ¿no? Uh -huh. Total, total. Coincido con eso. En eso con Tamara y pa yo han estado, sin pues, cosa, han estado eh, mi, os millos. Bueno, cada día están millos pilas porque significan menos tallo. Sabes, no hay una cosa tan especial como como eso. Y bueno, pa yo a mayor parte son estas barras que que hizo que fan que contina Navolina para todas chen que quiera manaseye Y que y que antimas di eso pues que continuan con a, a luita que que, que calcer, todos os días. Bruto. A mí me pasa ya igual como como dice Iba Elena, que cada vegada me me bufan más la pocha os pilas, cada vegada me los pongo menos, menos en serio, un poco uh, uh, un poco sin más. Le... Lo pío, sin guerra duda, pues las agresiones. Y también pues esos contenidos. Religiosos colonizados hispanicidas de, de estas fiestas. Y lo mejor, y que a yo me fa muy todo hoy siempre que, que pleba plevado día 12 porque así no se regala, <risa> se regalan flores. A yo también pero no se curta la cola de la ofrenda, eh. De de ninguna traza. Natura no la cosa. Puritita devoción. Pues está yo, pues lo, lo mejor, eh, el ambiente y todo eso, pero, pero yo, yo soy en contra, la sangre bolchevique. en contra vuestra porque está yo siempre los Pilar son como la nueva que, que es, ah, y está esperando y esta año han sido como una miaja decepcionante. Y ya ha sido, joder, Pilar, pues Pilar, pues, ¿sabes? Pues, ya, ya sin has, pero... Que no cara a esperar muy que se si Pero no ya te... espero muy tismo de claro, todo, y, eso y, y, eso y pues, jolio, eh, ya han rematado, eh, y encima plebe, pues, bueno... Mal, mal te lo pases O sábado zaguero ¿Verdad? Ta, ta lo ta yo, Que remero bien Pero Tallo <risa> De verdad Que no hemos charlado Y se ínte En el que abres O, o calaiso Y, so, y sacas Os cachirulos oh, Un año de impues O sea Y ese de oh, ¡Bien! ¡Glorioso! Yo los he perdido <risa> <risa> ¿Y, y para tú, Carlos? <risa> pues ya lo he dicho Casi todo ¿no? Yo, bueno Lo ya lo ha dicho Tamara, pues una mica pues eso, el, el, el capaciar con la Chen, el trobarte sobre todo, pues con la chen que no veis la resta del año que este, este año y una pena, porque toda Isha Chen Vino lo que segundo cabo de semana, bueno toda no, pero muy dice Chen, pues me, me gritó para quedarlo segundo cabo de semana y lloramos en Barcelona. Y eh, pues pero, no, pues mmm... no ha verío. ¡Ah, Mozey! Sí. Diso y enchararemos en otro marca? programa también. Le decía a un médico que saliese de ternasco. Sí, sí, sí, sí. Si, si es que, si, si es que a Menese y yo también. Ah. Pues y yo. Ya te digo. Y, y yo. <risa> Y la, y la parte peor, pues un poco que, lo que he ya también, las agresiones y la parte de, de eso, de la hispanidad, de Rosario del Cristal, de los aviones del Ejército, de toda esta mierda que es. Eso es lo mejor. Que yo muy duro y el. y, sí, y carayas, ¿sí? Y trobarte con ese. Pues estoy siempre aquí como Dios. <risa> y trobarte con ese ambiente también del de la chende. El, el rapero oui, este que oui. dice lo del Willy Toledo ¿no? de... y metió la canta de rellar Zaragoza <risa> <risa> <risa> iros a Cuba si tanto. En España, y esa, esa, esa parte la levo pro mal, ¿no? y por eso también pues ya en Barcelona, ya éramos viendo nos limbió la puerta del heraldo y decía joda macho, así que que me quedaba aquí, no pero en fin Bueno, y pues eso, pues, eh, no sé qué canta meter ya, porque se nos ha rematado la, la música, no nos queda ya tiempo. Aquí los tengo <ríe> Qué pena que no tengo más cámara de vídeo en rayos tampoco, son aquí todo bailando, bueno, ¿no? el, el como una ola de Bueno, pues metís más gracias a todas, a todos por venir, a, eh, a Tamara, a Elena, Rubén, y a Mario, y a Tío Vadillo, creo que sí, a, ya iremos hasta ahora nos dimos hasta cachirulo a, a... comida de la No sé si tenemos así... ¿no? Que contiene la estrella, estrella. Así ah, que contiene, contiene. contiene. Estrela, Estrela. Y muchas gracias, que ya a primera vegada... Aquí en Tierra de Barrenaos y en el de Estrella Estrella, y soy muy contenta Pero no será la zanera. Sí, seguro y, es que no. Y lo no lleno y tengo un machirulos sin dientes y me cago en todos machirulos machistas y ellas agresión. Willy, Willy, Willy, y, y muchas felicidades a toda la que siga su yo hago daño, güey. <risa> Bien. Y en tanto el aragonés Por ejemplo, <risa> De <David y> Bomba. <risa> Saluda a mi madre. <risa> bueno, ahorita rematar, como siempre, rematamos con un resumen de, de música. Hemos sentido a la cadera Coisa, Sick Brains, Aprendiza un Sistema, Vendetta, la Gosa Sorda, la truba Kung Fu, Shake de Pogues y Sorray, Trece Kraus, Cortatu, los Gandules S.E.A.N. Paranoia, Mayacán, Barricadas, Catarres, Scatarre, Sobrin Pasco, los Guajalotes, que son sonando ahora, La orquestina Alfavirol, La Polla, La Ronda de Voltaña, Los Inhumanos, Los Hacks, La Sierra, Lurte, Mecano, Piperrac, Platero y tú, Porretas, Rafaela Carrax, Cabeche Riverbán. Scalariac a cero y en un rateazo Y recordad que he visto eh, una versión de en radio de blog Tierra de Barrenaus barrenaus.blogspot.com Que podéis seguirnos en Twitter en Facebook seguirnos no, seguimos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Youtube y en Flickr y sobre todo pues también charrando de pilas gracias a toda la Chen que ha trabajado remuneradamente un opas para que existan estas fiestas para que las podamos disfrutar y para que podamos pasar y estos raticos tan buenos fueras de DJ de lo de Willy Toledo <risa> fueras de DJ para toda la Chen bueno bien no, <risa> fuera, que, fuera Y todos decíamos, pues no sé cuántos programas le voy a metiendo y está canta de zoo pero llegue y me fa tantísimo hoy que la voy a continuar metiendo yo creo de toda la, la temporada. Vamos a cerrar una mica, la vamos ah, bueno. a cerrar la polla, vamos ¿no? <risa> a decir la polla, vamos a meter a zoo que ante más fácil en un concierto de pistón y que yo creo que es la colla más de bomba que había ahora en, en este momento. Aupa imperfecciones, di que a tierra de barre nos venían y que contiene el estrella estrella. manjar ¿cómo? Quiso nejos tres, el saturante siempre, el mes. Esti ring me de quistada de mí, dins de les tan complexos, golemes sí. La serietat és massa seria pa no fer li broma, la sencillez és sinònim de ser persona. Ring fins a quedar a Phoenix en Rodri Tony i tornan des del Cabañal a Bení. Te s'han diguen que sigues dur, què ets tu nome.